Buenas noches, ¿cómo estamos, Tepetongos y Tepetongas? Qué gusto acompañarte desde nuestros estudios, desde el Panda Club Center en México Capital, transmitiendo para la cadera más c h i c h i g u a del regional mexicano la mejor FM en todo el país. Saludos, Iguatanejo,、eh? gracias por estar con nosotros y estar compartiendo la señal de la mejor a l l a n z a Iguatanejo también en Tijuana, en Ensenada, en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Veracruz. En Aguascalientes, en Acapulco, a comunicarse y hacer su broma. 807-2634-82-800 Pandita. Si estás por la aplicación de Claro Música en los Estados Unidos, 8 5 5 8 5 5 8 0 7 2 6 3 4 8 2611804, un mensajito vía WhatsApp 553 Pandita. Y en este jueves estoy con Pepe y lo saludo. ¿Qué onda? Buenas noches, ¿cómo estás, José? é q i é n la panda? ¿Cómo andas? Yo muy bien, a toda máquina. ¿Y tú, papá, cómo estás? Igual, aquí cambiando un rato, d i c e y en qué trabajas? Soy taxista. Ándale, ¿y cómo está la roleteada? ¿No te ha afectado lo del bicho y todo eso, c o m p á Anda flojón, anda flojón. Y bueno, o cómo no tienes pasajes? Voy a hacer una broma ahí e el Panda Show. Efectivamente, dije, matar un rato para desesperarme. Ándale, ¿quién va a ser la víctima en esta noche de jueves, compa? Es mi mamá. Tu mami, ¿cómo se llama tu mami? Se llama Lorena del Rocío. Lorena, y qué broma para Lorena, Pepe. Lo que pasa es que, mira, quiero decir que ya tengo. Soy casado. Ajá. Vivo con ella, con mi papá y con m a m Ajá. Entonces quiero decirle que este. Que l a n e t a ya me encontró o t r a persona y quiero vivir con ella. Y que le dejo a mi mujer y a m i h i j o n o manches! <risa>、sí. Oye, ¿y, cómo, ¿y cuánto tiempo llevas de matrimonio con tu esposa y cuántos hijos? Tengo ocho años. Ocho. Ocho años, años y tengo dos. Tres hijos. Y tres hijos. No has perdido el tiempo, hijo de c a r i m á n viejo. Oye, ¿y cómo, se lleva, ¿y cómo se llama tu mamá con tu, con tu esposa? ¿Cómo es la relación? Pues, mira, no es tan. Más o menos, nada más que mi mamá es muy estricta y la verdad, lo que más le preocupa son mis, mis hijos y quiero ser bien con mi, con mi familia, ¿no? O sea, le vas a decir que llevas una relación con alguien más, que también ya la embarzaste, quiero s u p o n e r No, sí, exactamente, pues, que ya este. A mal c o c e Exactamente, que ya no quiero este, nada con ella y que se las dejo para que se las encargo y yo le voy a estar mandando dinero, nada más. Oye, pero ¿por qué no le propones dos escenarios? Uno, el que estás planteando tú, que、ah. ya no vas a regresar, que te vas a ir a vivir con la otra y la vas a cuidar, vas a chambear y que solamente le vas a mandar dinero. O la otra opción es que. Ella te apoya a correr a tu e s p o s a Que igual le、wow. quiten a los niños. Y pues ya te vas a vivir con la otra. Y van a ser cuatro nietos.、Güey. No, pero no. Ahí sí, ahí sí te apuesto que no nos acepta. ¿Por sí, qué? Sí no, no se lleva también con ella. Pero no, tampoco, se, tampoco. Así cuando me ha dicho, ¿sabes qué? Si andas de cabrón con alguna vieja. Lo primero que voy a hacer es que voy a apoyar a esa niña para que. Mismo, o sea, tampoco conducir, es una hija ¿no? de la chilindrina tu jefa. O sea, tiene su carácter y esa c a r á e Sí, sí, sí, sí <risa> s、pues, Ella se, se va más a la orilla hacia ella. Se、uh -huh. apoya más a l l á por los niños que nada. Ok, pues perfecto. Marcamos febrero 18. Las bromas están por la Mejor FM y Claro Música. A toda la gente de Panda Show, su amigo André Marín. Panda, un abrazo. Las bromas en el Panda Show. Ahora, a t i e n e que salir chida, compadre? Ya está, ya está. Ya arrojiste pantera. Acción. Buenas noches. Y contesta tu p i f o Bueno, bueno, madre. ¿Qué pasó? Oiga, un famosote. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que tengo un problemita, mire, ya este. Ya ve que hemos tenido, ya he tenido b r o n c a s con Marta, ¿no? Ajá.、Uh -huh. Entonces,、pues、ya la verdad, yo ya, ya, ya tengo más de dos meses s a l i e n d o con otra persona. Y la verdad, ya no quiero regresar con ella, ya no quiero vivir con ella. Entonces,、pues、ya no quiero, ya. Por eso le marcaba, pues ya otra, me acabo de poner de acuerdo con la otra y este. Yo voy a, ir a vivir con ella. Bueno. Sí, te estoy escuchando. Entonces, este, no sé, de lo que quiero e hablar con usted, que más que nada, e s、pues、encargárselos, ¿no? Y que usted le ponga, pues, más bien vea los niños. Yo, yo le voy a mandar su dinero, pero pues, pues se los encargaría nada más. No, estás jugando, ¿verdad? No, madre, ¿por qué? Porque no puedo creer, ¿qué quité? ¿Mandé? No puedo creer lo que me estás diciendo. Es que ya, ya, no, ya, no, ya no aguanto, Marta. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ve cómo es tu carácter. Eso no se habla por teléfono, se tiene que hablar frente a la e n t e Pero o p o r a q u í mamá? Ya ve cómo se pone. Conmigo, conmigo, hijo. Por eso, pero ya para q u no quiero ir mi día, h o r i t a ya, ya me la puse de acuerdo con la otra muchacha y ya me voy a ir a vivir con ella. ¿Estás loquito o qué te pasa? a m a n d e e s t á s mal o qué te pasa? No, madre, ¿cómo voy a estar mal? Ya es que ya no, usted ya se ha dado cuenta de las notas que hemos tenido. n i c o l á Mix se enoja por todos, si no es por unas, por otra cosa, pero p e l e a y p e l e a siempre. Te amo. Te Mi amor, te... tienes tres hijos. ¿Qué? Eso lo tenemos que platicar frente a frente. ¿Pero cómo frente a frente, mamá? Por eso le estoy diciendo ahorita por teléfono. No, no, no, vamos a platicarlo frente a frente, tú y yo. Es que, no, es que ya no quiero ir, mamá, ya no quiero ir para la casa. Mi amor, ¿dónde、moviendo? nos vemos? Se está moviendo la cosa. ¿Pero prensa, para te... qué, mamá? Ay, ay. ¿Para qué nos vamos a ver? Entiendo, yo ya no funciono con ella, ya, ya, cada, ya cada vez es el choque más, más criminal y al rato no lo voy a terminar pegando y ya no quiero eso, mamá. Cállate, Martín. ¿Cómo me voy a callar, mamá? ¿Qué es lo que, oye, lo que está pasando? No, mira, oye, oye, oye. Esto no se habla por teléfono. ¿A dónde nos vemos? Es que, ay, ¿para qué, mamá? Ya, ya, ya tomé la decisión. Ya yo amor, me enamoré, no, me no, me no, momento, momento.、Ah. A mí no me vas a decir ya tomé la decisión porque esos son tus hijos y esa es tu familia. Queremos, Quieres platicar? Nos vemos en alguna parte. Pero así nomás, no n i vida, no son animales, no son. No, no, no, no, son... no los estoy dejando por, como si fueran animales, por eso l o、no、dejado. Es una mentira, señor. ¿Eh? Entonces, así como visto es bueno para buscar a otra persona, amárrate los testículos y dime, ¿sabe qué? Nos vemos en tal parte y ármate de pantalones y se habla. Eso no es e s trato, señor. Ay, mamá, ¿qué es? Qué, ¿Qué tiene que e s lo mismo? No es lo mismo, señor.、No. ¿Por qué no? ¿Cómo crees que es lo mismo, hijo? o c o son tus hijos es、eh, si、ya, ya sé pero no los voy a dejar no los voy a dejar solo le s voy a mandar s u dinero nada que los vamos a dejar solos no ¿Eh? así que nada que te da señor es、eh, si、que ya lo decidimos aún no llego、lo、a la casa y yo mucho, señor. no no me los dejo como así que no son mercancía ni mucho menos no se los estoy, de dejando, los se los estoy encargando no señor te faja los pantalones y de frente Pues ya no voy、no、y a no v ir, ay mamá, ya me voy a quedar, ya me voy a, ir a, vivir, a vivir con ella hoy. Ya m a s、no, mañana a ver si voy por mis cosas por el estilo. o algo c o l e s t i l o O si、sí. no, ya no voy a ir por nada. Mi amor, lo siento mucho, pero le vas m o buscando lugar a tu familia porque ahí no vamos a aguantarlos a ellos. No es justo lo que estás haciendo. O sea que, no, o sea que no, puede, no puedo encargarle a los niños. Los niños no son los niños, los niños tienen una madre y tienen un padre. Por eso el padre no se va a, ser,、no、se va a dejar de ser, de ser responsable. No, señor. Entonces, yo te, había pensado antes. yo te lo dije mucho antes. Por eso, yo, yo usted, usted siempre me ha apoyado. ¿Por qué no me quiere apoyar? Porque eso no es un juego, Martín. Pero yo no sé si es de juego, mamá.、Mm. Ahora de juego ya no ya me viera este. Ya desde cuando le hubiera le he hecho alguna broma, ¿no cree? s y ay, y a te conozco, señor. Ay, sí, mamá. Bueno, entonces, dígame si cuento con usted no. No, tenemos que hablarlo personalmente. Nada de quemadas por teléfono. Por eso, si no le voy a marcar a mi papá para decirle que me haga el favor. Lo que tú quieras. Pero、conmigo、por eso. p e o e s t p s Siempre y cuando te fajes los pantalones. Por、Qué、eso. p e me e s t o y avisando y le estoy diciendo. No, no me estás avisando. A mí me、no? v e s la cara y me hablas. De frente, como los hombres. No como las niñas. No. Te fajas los pantalones y me hablas de frente. Por eso, a mí ya me, ya me enamoré,、conmigo. madre. Ya me enamoré a otra persona. Ya no quiero ir a la casa. Es que、ya. enamoré ni que e ha hecho cuartos, señor. Entonces. Me hablas. De frente como los hombres. ¿Pero para qué quiere, ¿para qué quiere que la vea de frente? Para que me empiece、ah, a regañar、sí. y me diga lo que lo, siempre que piense por no, ella, no, que no se quede, que no se p a No, eres un、contó. niño, mi amor, ya no eres un niño. Pero fájate los pantalones. Nada más. ¿Qué hombrecito se acaba, te parece? ¿Ves? ¿Eh? De frente, señor. De Preto, frente. Por eso, vea cómo se está poniendo ahorita y vea que de frente me v a a a g a r r a r o las cachetadas. No, mi amor, ya es un hombrecito. Pero、hay entonces, que arreglar e o Yo te lo estoy ¿no? diciendo, pues de una vez, mamá, ya, de、eh, una vez, dígame cómo le hacemos, le mando el dinero y usted se lo va dando. Mango, ¿qué? A mí no me metas en tu s o n r e d o s e s a es tu familia. Tú arreglatelo por tu familia. Te doy las gracias porque me avisas, pero a mí no me tienes por qué avisar, mi amor, es su familia. Por eso, Ay, ya, usted ya la ha visto y ni siquiera se arregla. Tienes nada, un, bebé, hijo, ¿tiene ya no, un bebé, hijo,、no、ti? tienes un bebé que necesita de ti? c ó m o Tienes un bebé que necesita de ti. Por eso yo no estoy diciendo que no, no me estoy desobligando, pero voy a. Pero yo no puedo、señor. vivir con ella, mamá. No, no se puede decir nada más que voy traigo. No, señor. Tus hijos te necesitan, Martín. Tú lo viviste. Por eso, así como tú, tú. usted me dice, que yo, lo que yo cuide mis hijos, que usted ayúdeme. Ay,、yo、sí, sí.、No no, yo ya no puedo vivir con ella. Lo tenemos que plan estar s a t i s f e c o Pero es que ¿qué vamos a platicar, mamá? ¿Qué ella, mire, ¿qué quiere que lleve la, otra, lleve la muchacha mañana para que nos conozcamos? Mi amor, yo no voy a estar mañana, acuérdate que me voy de Congreso. Por eso, entonces, ¿qué quiere que yo le lleve la,、sí. la trompeta al día que usted pueda para que, podamos, este, para que, lo pueda hacer, para que me pueda a r con los niños? Yo no quiero ver a más nadie. Entonces, mamá, ¿qué es lo que me está pidiendo? De, de, no, yo no s t o y p i e n o que la traiga, estás loco. A mí, vamos a vernos de frente. Por eso, pero ¿para qué quiere vernos de frente si yo le estoy, le estoy pidiendo que me haga un favor y no puede? No, señor, vamos a platicarlo de frente. Entonces, entonces, nadie por teléfono. pero pues, Ay, mamá q u é es eso no, no me decepcionen Noel. Usted no, usted, no puede, usted no puede no mañana entonces quiere que llegue hasta el sábado o saldó el, el domingo que u se t d llegue y lo voy a ver yo al rato no voy a llegar a la casa mamá yo ya no quiero estar ahí lo platicamos de frente como las personas de frente yo, yo ya le s dije lo que voy a hacer vale ok entonces no m a t í n tú no e r e s así. entonces c ó m o voy a hacer yo mamá Bueno, tú no eres así, así usted ya sabe、usted. cómo es Marta. Ya, ya, me, ya,、no、me, ya me tiene harto. Entonces, ¿qué quiere que el lado que, que siga con ella como si nada? Ya, ya no puedo. No sé, mi amor. ¿Ella,、no、misma, ella misma se lo buscó?、Mm. Lo siento, señor. l o hablamos ¿Sale? de frente. ¿Por qué y, lo siente, y, y... mamá? e e de que me ayude, ¿por qué no me quiere ayudar? Porque no estoy de acuerdo en esa situación. ¿Estamos? Bájate los pantalones y así como fuiste, bueno, con s b s c ó otra persona. Te t a j a los pantalones de frente y entonces vemos qué solución dar. Se acabó. ¿Cuál solución? Ya no hay solución, mamá. Yo ya me, voy a, no, ya no. me voy a separar de Marta. Yo, el día de hoy ya no llego a la casa. El、yo、día de hoy、qué. yo, yo duermo en otro lugar y ya yo al rato、Como、le voy a matar.、No、a mí、hoy. no me lo digas. Díselo a tu familia. Por、Díselo、eso, pero hijo, no ¿sabes? se l o estoy encargando a usted, mamá. No, mi amor, yo me voy, yo mañana temprano salgo. Por eso, pero no es、no, no, no, de uno o dos días que se lo s voy a encargar, le estoy diciendo que se van a nada, quedar a v i v i r e n la c a s a Nada, ¿eh? nada, nada, nada. ¿Por qué、vamos、no? e a m o s hablando de frente. ¿Pero por qué no? Para que me empiece a regañar y me empiece a decir y me no, empiece amor, a d enamorar. Mi m a no e es un niño, ya no es un niño, así que le hablamos de frente o no hay t r a t o o ¿Okay? k Cuídate. Usted, l y ay, ay, ay. y no te alcanzo a ver, me voy mañana、usted、temprano. Me... usted me dijo que usted me dijo que me iba a apoyar está por mí apoyar en todo no bueno usted bueno bueno bueno Soquito loque, no manches con tu jefa, eh.、Ah, este pitufín es muy tonto, panda. No que sea tonto, sino la mamá、eh, se ve、eh, que tiene、eh, los pantalones eh, bien p u o e s t o s Por más que les digo, no, no, no se entiende, no se entiende. Es que por si、sí、casi no d i e n e s o sea, ya se empieza aquí.、No, oye, pero, pero, entiende, pero jamás, oye, tu mamá muy congruente, la neta, muy, muy congruente con lo que decía, con lo que piensa y con lo que actúa, pero nunca pudiste, nunca pudiste doble. g o i e r m a n mínimo intento. Es que por más que le decían, o tenemos que hablar. Y no, y e s es t o que e n t o n c e s Oye, per, este, pero、no、le hubieras dicho, v é r a t e ¿cómo quieres que hablemos si cuando hablamos siempre te la pasas ladrando? <risa> <risa> la hubieras provocado, es lo que te faltó provocarla. No, porque s s a b e por qué? no creo que no me, caí, si, me, me caería mal, porque nunca le f a l t ó el respeto. Entonces, agredirla, decir, ¿sabe qué? Ya, este. Oiga, a q i é n Ayúdeme o algo por el estilo, pues t o d a a levantarle la voz, a lo mejor sí, pero yo faltarle el respeto ahí sí me diría, no, este, me está haciendo una broma, es por eso que no le quiero. No, no, no, no. no, no, no. Ay, te entiendo. Oye, ¿tu esposa sabe de la broma? No, no, es que no pensé. No, este, no, no sabe. ¿Y si rematas con la esposa?、Oh, o está muy manchado. El problema, el problema es que mi esposa está a mamantando a mí cuando tiene un mes y cachito. No importa, si les hace falta leche, nada más avísenme. <risas> no, pero a mí no me falta para a d a No, entonces no,、marks? no, no, a tu, entonces a tu esposa. Mira, ¿no? si quieres a mi papá, a mi papá sí,、a、mi papá sí, te e c i e n d e y empieza a decir pendejadas. Oye, bueno, bueno, entonces ¿por qué no le pides el apoyo a tu papá? O sea, ¿sabes qué? ¿Oye? Mira, papá, hablé con mi mamá, espero que tú me entiendas como hombre, encontré otra mujer. Échale un poquito más de. De negatividad a Marta tu esposa. Ya no es como antes, es bien cochina, ya no me atiende, me ha descuidado, ya no aprieta los abrazos que me da. Para ver, para ver si tu papá te puede entender y a ver si tu, podemos conseguir el apoyo de tu papá, <risa>、ah, Mi papá, Mi papá ¿sí me, va decir, sí me va a decir sí, que no sé qué, me va a decir un chingo de b r a c e r í a s A ver, vamos, marcamos, señores, las bromas en el Panda no, Show. La, las bromas en el Panda Show. Es otro, número, ¿Es otro número? A ver, échamelo. Bueno, si tú también quieres hacer tu bromita como el buen Pepe, comunícate desde los Estados Unidos en este jueves. 855-2611-804. De toda la República Mexicana por la mejor FM 800 pandita. ¿Qué onda, compadre? ¿Estás listo ya, Pepe? Sí, ya e s ya ya Perfecto, pues estamos marcando. Vamos a ver. A ver cómo, cómo se pone tu jefe. Corre por tu hueso, muchacho. Te llaman. Te llaman. Sí. Bueno, bueno, q u é pasó este ya le marcó a mi mamá n e c e s i t o comentarle usted algo ¿Qué? que é q u ya no voy a ir ya、no、voy a, llegar a la casa ¿Por qué? porque é p o r q u ya encontré otra persona con quien vivir que ya no ya encontré otra persona con la que voy a vivir me voy a vivir Ah... Ay, c ó m o tú veas. Nada más quiero este, pues, encargarle más que nada a Marta y a los niños. ¿Qué qué? Nada más que quiero encargarle a Marta y a los niños. ¿Por qué? Pues ya no voy a ir a la casa, ya me voy a ir a vivir con otra persona. Ay, ya era gato el pendejo. ¿Cuál, papá? ¿Eh? y a no quiero vivir con ella y a no la suporto. Ay, como vea antes. Por eso, necesito que usted me haga el favor de cuidarlos. Ya, ¿por qué chingados o qué? Pues ya no, e s que ya no ya, ya v e que ya h、no、e m o s tenido broncas、si、desde hace quién sabe cuánto tiempo. ¿Eh? Ya tenemos, ahí hemos tenido broncas de hace quién sabe cuánto tiempo y no, y este, y por más que las queremos solucionar ya no se puede, ya no podemos vivir juntos. Son chingadas con ustedes. d a l e pues. ¿Por qué? No, pero me va a apoyar. ¿Eh? Me va a apoyar. ¿Eh? Ahorita platicó con tu mamá. No, pero ¿qué va a platicar con mamá? Le estoy preguntando yo. Bueno. Le、bueno, estoy hablando.、Bueno. ¿Me puedo apoyar o no? Sí, hombre. ¿Puedes cuidar a Marta y a los niños? Sí. Mi mamá dice que no, que no, que、no, ella no se va a encargar de nada ni nada. Ya veo m s ahorita que no. Ya. Me está m a l t a n t o todas las tonterías, ¿eh? Pero p o r q u é tonterías, es、si、que yo estoy ya se ha dado cuenta que no puedo vivir con ella. Mamá, ya, mi mamá me dijo que no, que si me voy a vivir con la otra muchacha, ella no me, ella no me va a apoyar para nada. ¿Por qué no me v o a apoyar? Vos tienes tres hijos, ¿no? ¿Por q u e n e s tres h i j o s ¿no? p o r eso? Pues no les va a faltar el dinero, yo les voy a mandar su dinero como siempre. De todas maneras. Sí, ¿eh? son chingadera. ¿Por qué, manera, papá? ¿Por ¿Eh? qué chingadera? Porque sí. ¿Pero por qué dígame? Porque quería familia,、quiero? ¿no? y a me voy por otra persona a vivir, ¿qué más quiere? ¿Cómo? ¿Qué más quiere? ¿Qué? Pues usted, ¿qué más quiere? Yo, ¿por qué? Usted, usted me dice son chingaderas, ¿por qué chingaderas? Son chingaderas? chingaderas porque cuando tiene una mujer es porque tiene que estar uno con la mujer, no con otra. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Eh? Por eso le digo, yo ya,、no, ya no quiero a Marta, yo ya quiero, yo ya me, me tengo dos, tres meses con otra, una relación con otra persona. Ay, ¿qué está、una、mejor?、Tiene? Y voy otro, a tener otro, voy a tener otro, un hijo con ella. m、mm, chinga q u é va a ser niño ¿se mañana v a que no iba ni el d o c t o r mañana por eso no usted lo lleva mañana por eso le marco y le, se, lo estoy, se lo estoy encargando a usted Ay, Está querida toma ti para la con ella v a con Por eso, yo o ya c marta ya no tengo nada y ya no quiero nada p a r o cuando ella cuando yo, cuando yo me llevo o a sea, pasar con ella yo pienso en la otra Ay, con ustedes por eso entonces me va a apoyar o no s í hombre entonces q u é hacemos por、pues mañana, pues, ha mañana yo tengo que estar que Es que trabajando. mi mamá mi mamá no tiene que platicar nada con mi mamá porque mi mamá se pone bien ya ve cómo se pone bien histérica Es que son pendejadas eso la ¿Por verdad e h porque pendejadas papá porque s í o, sea o sea que no n o、no、tengo que ser feliz yo sino que tengo que amarrarme a m a r t a para por los niños no no nada p e eso ya tiene s dos tres hijos no es pensado Pero pues, por u e s p eso, entonces, ¿usted qué, me, ¿usted qué me dice? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Que me regrese con ella y siga viviendo como si n a d i e tenga a la otra persona en otro, en otro lado? Tiene que platicar, sí. ¿Pero qué voy a platicar con ella? ¿Ve cómo se pone luego, luego, si hasta porque no le, no le contesto? ¿Estoy platicando cuando me marca y le contesto y estoy platicando en otro lado? ¿No e sé, se encabrona? Pues tienen que ver eso. o v e Esto ya no, ya, no tengo, ya no puedo, ya no puedo seguir así, papá. Llegué con Marta y ya no podemos, a ni dialogamos nada. Ajá.、Uh -huh. Por eso, entonces, usted dígame qué hacemos. ¿Me va a echar la mano o no? Tengo que platicar contigo. o Es que, qué va a platicar conmigo, papá? Yo, mire, yo ya no voy ni por mis cosas, ya que se quede Marta con todo. Yo aquí me voy a arreglar con ella y voy a empezar a vivir una vida con ella. ¿A dónde? Aquí en Iztacalco. ¿Hm? Chinga contigo, de verdad. Por eso, nada más, nada más necesito que usted me apoye, ¿no? Que platico con mi mamá, y, mamá ¿no? usted con ella y mi mamá va a decir, no, que se trague el señor, que se largue con sus hijos y que no sé qué, que no sé qué tanto, ¿cierto o no? Yo veo a ver qué h a ¿Eh? Yo, también, yo también tengo muchos problemas también, ¿eh?、Con、por eso,、pesadas. pero por es los problemas, para、no, todo lo que se le está pagando, yo se lo voy a pagar, es lo de menos. No, no, no, no te debes pagar, tienes que ver ¿Qué? acá, no, allá acá el niño está m a l i t o también. Es que lo único que, usted, lo único que le preocupa es el, el dinero y el niño. A mí me preocupa el dinero, el niño、no、está m a l i t o ¿No le preocupa el dinero? o、no, n o le preocupa el dinero? No, cada rato me no, está diciendo del dinero. No, no, no, está diciendo, no, ahí es no, dinero, no, hay... está molestando? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, o Como, o sea, me empieza a d e c i r d e cosas, me empieza ¿Eh? a c u l p a r ¿cierto o no? o ¿Eh? Que tú tienes que hacerte responsable. Y s la u i o s i d a d e r e que no h i e n o n d o r e que yo me vaya? Me e s t o yendo y bien, estoy comentándole lo que voy a hacer y lo que, lo Váganlo, que tengo p e n d o ¿Qué Váganlo, quiere que, que, que yo agarre?、Sea. ¿Yo agarre y me vaya y ni siquiera l e s m a r q t i n i que i、no、r a sepan dónde vivo ni nada? p hagan lo que ustedes quieran, ¿eh? Es que como, por eso, nada más, le estoy comentando en vez de que u s t e d me apoyen, al contrario, me empieza a regañar. Yo andar e n t o de i e f o e s a b l o ¿Eh? Bueno, ¿eh? Sí, b a n d a ¿qué pasó? <risa> Creo que tu papá te ha mandado a la goma. Oye, pero o qué diferencia de las c o n t e s t a c i o n e s de uno con el otro? Este dándote el avión, n s h güey, yo te apoyo! o s h e e h ¡Eh! h e e h ¡Eh! ¡Eh <risa> Oye, pues、no, decir, no, no, no, hay que regresar con la jefa y dile, ¿sabes qué? Ya hablé con mi papá, él me entendió. Tú no me puedes entender porque pues, este, él y yo somos hombres. Va a hablar contigo y ya me dijo que me va a apoyar. ¿Por so, ¿por que, que, ¿Crees que eso ayude a que tu mamá medio afloje o no? Quién sabe. Lo que, lo, la cuestión, ¿cuál es? Es que mi mamá es muy, muy sedesma, entonces me decir, no, pues yo voy a llegar a hablar con tu papá y vamos a ver. A ver quién manda, que no sé q u é porque va a decir mamá, es que de por sí mi papá, s i c e sí, se, sí, este, sí, que le quieren mucho y toda la cosa, pero por lo regular siempre mamá toma las decisiones. Entonces, si ella dice, ¿sabes qué? ¿Te llevas a tus hijos? Te llevas a tus hijos.、Ah, no, pues sí,、si、te llevas a tus hijos, pues te llevas a tus hijos. Si no te llevas a tus hijos, pues no. Bueno, toda la gente que nos acompaña en la Mejor FM y tenga que hacer una pausa comercial, es momento, estamos en directo también a través de tu aplicación de Claro Música. ¿Quieres hacer tu broma en este jueves? Entra a mi portal, el pandasambrano.com. Bueno, ya estoy de regreso en este jueves 18 de febrero del 2021 y estamos por Claro Música y la Mejor FM. En todo el país, vía WhatsApp 553 Pandita, Facebook Panda Zambrano25, ¿qué esperas? ¡Anímate! Ya es tu broma. Y regreso con Pepe. ¿Qué onda, Pepe? ¿Qué has pensado de, de cómo terminar la broma con tu h e c h o Platícame. Estoy pensando decirle que, que, que mi papá y a m e a p o y ó y ya mi, mi papá me dijo que sí, que é l se va a hacer cargo de ello, así que ya nomás le mando el dinero. Bueno, pues vamos a terminar la broma, señores. Buenas noches, desde el Panda c o n c e n t r a quién le llamas? ¿A quién le llamas? A tu mamá. A tu ah, mamá. va, ya está, ya está. Las、Órale. bromas están aquí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ariel Miramontes y mando un saludo a toda la raza que escucha el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. w La mejor FM.、Mm, bromas. Trata de dominarla, te está dominando bien gacho tu jefa. Sí, ¿no? Ojalá puedas. Va, que va. b u e n o Bueno. bueno. Madre, ¿Qué? ya hablé con mi papá, ya me dijo que él sí me va a apoyar. ¿Sale? ¿Y、Así、mañana con、va? el niño qué van a hacer? ¿Mañana él, él, él ya me dijo que él lo va a llevar? ¿Sale? No, no, no le va a llevar.、No、lo voy, ¿Por qué no lo va a llevar? Y ya quedé con él y ya él ya me dijo que, sí, le va, que sí, le va, pues, sí lo va a llevar y todo. Que nada más le manda el dinero y, y, y ya es suficiente.、Que、ya ve que él, con, el, con que t e mande dinero y, más, y estén bien los niños, ya con eso no se preocupa de más nada. Pero tú no tienes conciencia, no tienes obligaciones. s es mamá? Es que le estoy dando el dinero, ¿no? Bueno, lo vamos a platicar. Yo así no platicé contigo. ¿Es que vamos a platicar, mamá? Ya habló. Soquito Loki, ya se empieza a desesperar la hija de k a l i m a n O sea, ya se fue por la p a s a c o s t ó trabajo, pero ya está e n g a n c h a d i t a Dale, vamos de nuevo, compadre. Reclámale、Dale. el por qué te cuelga. Oye, espérate, o sea, mamá, entiende que es muy importante que nos pongamos de acuerdo. O, o si no, ya no vas a volver a saber de <risa> mí n i s o、si、e s lo que quieres? Yo voy, voy a、hijo. buscar la forma de hacerle llegar dinero a los hijos y ya. e s el problema, es que tú no puedes establecer el diálogo n o、no、podemos platicar. Eres errada, t e r c a obstinada. ¿Qué pasó? ¿Por qué me cuelga? Estoy hablando c o n u s t e d bien, ¿no? No quiero platicar contigo, mi amor. r t e e n m o s qué, e e v r mamá? Pero ¿para、bueno, qué quiere vernos frente la cara?、Frente. Por、Necesito、eso v e r l o f r e n t e a f r e Necesitamos t n e verlo frente a frente. No puedo platicar contigo así. ¿Por qué no, mamá? p o r q u é no estoy de acuerdo. Yo le dije que voy con la muchacha, con mi, con mi futura novia, y usted no quiere. Ay, qué bonito. ¿Por qué no, señor? No. Pues por eso, para que p l a t i c u e m o s bien y la conozca, ¿qué le parece? No, señor, no, no estás mal. ¿Por qué, ¿Qué no? ¿Por qué no? p o r q u é no madre porque no o sea que no importa mi felicidad sino tenemos... que tengo que amarrarme a lo que a lo que por mis hijos y más que nada tengo que soportar a la madre e vamos a platicarlo señor vamos a platicarlo por eso lo estamos platicando lo estamos platicando、ah, no, madre así no lo vamos a platicar p o r q u é no? ¿Qué tiene de malo、Bye. no me cuelgue l e va、dices. a c o l g a r l e va a colgar y ya no, ya no le vuelvo a marcar eh?、Sí, ¡Ah! ¡Ah! Lo... Sí, lo último que dijiste lo comparto contigo. s i n d o Si me voy a la colgada, yo no le vuelvo a marcar. Oye, m a m á si me t o m a la chacalera, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, d ú r ú tú, tú, t r tú, tú, t e tú, tú, tú, tú, tú, o ú tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, t a tú, tú, tú, tú, tú, tú, a ú tú, tú, tú, tú, tú, Pero más, ¿Cómo lo termino? ¿Qué, qué le dijo No, no, no, pues dile, ponte l e al tiro a ver si puedes tener un poquito de pantalones. ¿Alguna <risa>、vale. vez has gritado a tu mamá? Sí, la otra vez le grité y me volteé. Tenía conocer más, c h a v o y me v o l v í una c a c h e t a d a Pero ya como, digo, no gritar por gritar, sino desesperado. Mamá, ya te pedí que me e s c u c h a s ¿Qué tienes en la cabeza? Y ya la terminas. Dale. No contesta. ¡Chale! Sí. Ya no contesta, y a no va a contestar, no manches. ¿Crees? No, o t r se va a montar y ya no. Oh,、no. bueno. ¿Quién se va a montar, señor? ¿Qué? ¿Quién se va a montar? Ah, e、pues、sistema, a v e que s t a m con e i s t e m a Se enoja, ya no me quiere contestar. Es Yo, Yo hablo c o n hombrecito. Si cree que te hice suficiente hombrecito como para que te des la cara a los problemas. ¿Por eso no han dado la cara a los problemas? No, eso no es a r l e la cara a los problemas, señor. Ay, mamá, Por eso le estoy diciendo, ¿me va a poder hacer e a mi papá ya le dijo que sí. Entonces, no más, si usted Usted va a llegar y va、siento. a decir, no, que no sé qué, que no s é q u é d a n d y va a empezar a decirle Bájale, señor. ¿Por qué le voy a bajar,、dices? mamá? á e s que le estoy pidiendo un favor y no me lo puede hacer? No. O s e a c o u sea, e r o sea, que entonces prefiere que ya ni siquiera le marque, ni siquiera la busque, para mí. Y ya, así, ¿no? afortunadamente yo hice hombres no, no niña bueno si un hombre、tarde. no se comporta como tú te estás comportando estamos a ese、sí, mamá el、también. hombre un hombre es el responsable de su familia y se、ah. amarra los pantalones o j á bueno、Así、entonces、bien. le pregunto una cosa la última ya、si, y que ya si me conteste ya no le vuelvo a marcar tal、vale. l c ó m o se o y d l panda show es una broma ¡Oye! Se dice a toda máquina. A toda máquina. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Yo te conozco, yo te conozco, por eso. yo creo n o Te conozco. <risa> lo que, ¿eh? Soquito, Loki. ¿Eh? Hice, hice hombres, no niñas, es así Exactamente, y conozco a i h i j Y conozco a i h i j por eso sé que no. Y después de escuchar a, a su esposo, yo creo que hizo mandilones, no maridos. <risa> no creo, ¿eh? como v e Muy contraria a la actitud de su marido a la de usted, ¿eh? Muy contraria.、Oh, exactamente. Siempre、Porque、usted、no、definida. Familia,、no、hijo, si definida, objetiva, ecuánime, razonable, bien con los pantalones puestos, las f a l t a s Claro que sí, exactamente. Pero, pero su, su marido, otra cosa, ¿eh? La neta, ¿eh? ¿Sí? Sí. Te marcamos a mi papá y mi papá dijo que sí. Es muy diferente.、No, mi amor, diferente. no, qué pena y qué tristeza me da, pero no. Sí, no, ¿Sí? pero gacho es. No, no, no, no, no, no. No, aquí la situación es que yo sé, conozco cada uno de mis hijos y sé hasta, hasta dónde llega cada uno de ellos. Oiga, señora.、Ya. Oiga, señora, y, y en realidad, si esto hubiera sido verdad, ¿cómo hubiera actuado con José con su hijo? Ah, él sabe de los que soy capaz. ¿De qué? Yo le pregunto, ¿de qué es capaz? Mire. Para empezar, yo le h i e r a d i c h tienes tres hijos. Los hijos no se hacen más porque sí. Y aquí le entra Laro porque le entra. No es que los dejo, no. Digo, no, no claro no, que no. le entra Laro, pues digo, tiene、claro. tres hijos, señora, pues cómo no. Y le entró muy bien a Laro, ¿verdad? Exactamente. s、pues、í、sí, pues. Mire, si él me hubiera salido con esa jugarreta, con todo lo de mi alma, le digo: aquí está tu familia, tu mujer y tus hijos. Es tu responsabilidad. Aquí no se queda nadie. ¿Y los hubiera echado a todos? A todos. ¿Sabes、sí. por qué? ¿Por Porque él tiene que buscarle techo y lugar para vivir a sus hijos. Y no puede dejarlos así nada más. Oye, ¿y, y si se le cortaba la leche a la esposa? Pues, con la pena, ¿qué podemos hacer? No, pues. pues Mire, te voy a decir una cosa. Yo digo no y es no. Y mis hijos saben que conmigo no juegan. ¿Y cuántos hijos tiene usted, señora? Seis hijos. ¿Seis? Sí. O sea que con su esposo dijo sí y es sí. Claro. <risa> no perdió el tiempo. <risa> Oye, pedile a tu mami, ¿por qué le hiciste la b r o m i t á n o a No, madre, la broma iba a ser para Marta, pero. Pues, no, no, no, no. o r q u e y t mandaba. o estaba m a n t a n d o al niño y por eso fue y Dije, no, no Pedro, r Claro que no. ¿Qué, no de, de, ¿Eh? qué bueno que tuviste la oportunidad de. hacerlo Qué bueno que tuviste la oportunidad de hacerlo. Y a s e te q u i t ó la curiosidad. Vale. Vale, <risa> pues, madre. Le, le mando un beso. Señora, le ma a le mandamos un beso, ¿eh? Gracias, señor.、Muy、oye,、amable. Pepe, y dile a tu mami cómo se oye el Panda la Show. s í g u e n o s también en Instagram. Panda Zambrano25. La mejor. Bueno, ya estoy de regreso en el único show sin fronteras, el Panda Show Internacional. Comunícate en este jueves si estás por Claro Música. 855-2611804 por la mejor FM de todo el país. 800 Pandita vía WhatsApp 553 Pandita. Y si me permiten, me voy con Jorge y lo saludo s en este jueves. ¿Qué onda, Jorgito? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Pandita? ¿Qué haces? ¿Qué me cuentas, carnal? Mira, aquí chambeando, pero pues vamos a tomarnos un tiempecito para hacer una broma y mamá. Órale, para la trompuda de tu jefa, mira. a Oye. ¿Y qué bromita le vamos a hacer a tu jecho en este jueves? Mira, es que mi mamá pues, le da muchos permisos a mi hermano.、Uh -huh. Entonces, ya llega n o c h e y eso. Entonces, de ahí me voy a agarrar para decirle que pues, mi hermano está en la delegación. Que está agarra, está, No lo sueltan, que le pegó a un chavo. A ver, ¿qué da ti a tu hermano? ¿Qué da ti a tu hermano? Mi hermano、uh -huh. tiene, creo que, 16 años. ¿Crees? O sea, no soy la e d a d d e tu h e r m a n o Sí,、hermano. es que no, c a r o yo sab. ¿Cómo、sí. sería tu hermano? Juan. Y es muy, muy p e l e o n e r o Juan. Pues, y o que sepa, sí, pero、pues、ya sabes. ¿Y tu mamá cómo se llama? Eva. Eva, ahora, ¿tú no sabes si Juan en este momento no está ahí con, con Eva, con tu mamá? Este, le marqué a mi hermano y le dije que, o sea, como ahorita no está, se supone que iba a salir,、Ajá. entonces ahorita no ha llegado a la casa, entonces ahí pues está bien puesto. ¿Y qué le vas a decir? ¿Que te hablaron o que tú estás en la d e l e g a c i ó n Sí, que pues mi hermano me marcó para pedirme el apoyo, porque pues yo, como trabajo de policía, entonces pues tengo conocidos, entonces hay posibilidad de que yo le hubiera echado la mano. Entonces pues, a mí me marcó para decirme que le echara la mano, que porque está detenido y, y que pues no lo sueltan. Y p u e s ahí me agarro. Ok, entonces le vas a decir que se estaba agarrando a mocotazos, pero, pero ¿con quién? ¿O, o cómo, carnal? Pues como le gusta estar jugando básquetbol, pues no sé, le quisieron quitar el balón o algo ahí. a h í es como se agarró. Va, p u s vamos a echarle ganitas, ¿te parece? Febrero 18, en directo desde el p a n d e c o Center, por la mejor FM y Claro Música. Las bromas están en Tu Show. ¿Qué tal, amigos? Los saludamos. Somos amigos de. A que sigan escuchando el Panda Show. Las bromas del Panda Show.、Mm, bromas. Excelente. Oye, Pandita. Nada、no, más me apoyas ahí porque a lo mejor es decir que me tuve que salir、sí. de aquí sí, sí, sí, y sí. que no fui para allá, ¿no? Sí. Bueno, ¿sí? ¿Mamá? ¿Sí? Soy Jorge. ¿Qué pasó, Jito? Este, oye. Me marcó tu hijo, mira, no te quería avisar, pero este, me tuve que salir del trabajo. Que dice que fue a jugar fútbol y、Ajá. que tuve l e i c i ó n a robar el balón y que le pegó a un chavo y que está detenido en la delegación. ¿Cómo crees?、Y、le estoy marcando a Juan para decirle, para no decirte a ti nada, porque pensé que estabas con la abuelita、uh -huh. y que no sé si le toca estar con la abuelita y ves que está enferma. Entonces le marqué a Juan, pero no no me contesta. Y este, n o n o me queda idiota. a h le marqué a Relay para que me eche la mano y eso. Me salí del trabajo, pedí este. El apoyo, y, Ajá. ¿no? y este, pues a tu hijo nada más lo vi así de lejos, y se ve que trae un golpe en la cara, no sé si esté abierto de la cara o que tenga, lo t e n g un chavo. Pero anda arreglado, Juanito, ¿no? Ay, pero, está, pero sí, pero está todo s u s i ahí, está, está está atrás ahí, no sé, paros. Ah, déjame ir a ver, ¿a quién Tlalpan estás? í pues me parece que está ahí en Tlalpan, o sea, ya no pude decir, hablar bien con él, porque no sé si lo hayan、oh. llevado a la de la p i c a c h o o está aquí en el de Tlalpan, o sea, y ahorita yo vine al de Tlalpan, aquí a ver a, A la del 7-4, a ver si me puede echar la mano, pero pues no no, no, la, no la puedo localizar. En la está, entonces no sabes bien en cuál está. No, no me dijo,、pues、no me d i j o que p u e sí. Oh Dios, se le cortó la llamada a tu mamá, no manches tu vida. ¡Ja, ja, ja! No, si、sí, mamá, qué pasa que le voy a decir a mi abuelita. ¿Por porque mi abuelita tiene abogados y eso y van a empezar a moverte. Pero、en、estás dudando, estás、rápido. dudando. Estás dudando porque dices que estás en tu oficina y supuestamente te habías trasladado a, al Ministerio Público, ¿no? No, o sea, le dije que estaba aquí en el trabajo y que me, me trasladé para allá y que no sé si e s t e n a la d e e c h a Estoy, estoy de... aquí en el trabajo y me trasladé para allá. ¿Qué es eso? O sea, fuiste a verlo, pero ya regresaste a tu chamba o qué onda? No, o sea, estoy allá. Es que estás utilizando malas、no, no, no, hay... palabras, güey.、Ah, o sea, me regresé al trabajo. ¿Qué significa eso? llamo Jurgi. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué me cuelgas? Ah, pues porque te estaba hablando y ya, te, ya no me contestaste si le marqué a Juan. ¿Y qué te dijo? Me dijo: A ver, espérame, no te alarme ni nada. Espérame, yo creo que va a ir. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues es lo que no, o sea, a m í me dijeron que nada más lo llevaron, porque Juanito me marcó, pero e s、pues、que nada más tienen derecho a una llamada, el celular creo que está apagado el de Juanito.、Oh, ¡Qué t a f i e Yo ahorita ya voy. Un día llegué aquí a la de Tlalpan,、uh -huh. pregunté por、pues, la del 7-4, a ver si me pueden echar la mano, pero pues dicen que s que si fue lo que ellos piensan, bueno, el caso que ahorita tienen ahí, en la delegación, de un chavo que, que golpearon feo, e s t e entonces, e s、pues, la verdad, pues van a estar un abogado y. Ay, no puede ser. Quincli, no tiene mucho que se salió. a h pues no, pero es que tú también, ¿para qué lo estás dejando salir en las noches? Ya te había dicho mil veces que no lo dejes salir. No, no, no, ni s ya sabes cómo se pone. f l i s i t a n t o tú se te sale. Ay, pues parece que no le puedes decir tampoco a su papá. Es que tú nada más ahí, pues dices que le puedes meter llave, pues enciéralo r y que se quede. s i e m p r e tu hijo de lo que él quiere. No fuera uno porque luego, luego estás ahí, ¿no? Toma. Y Riley me dice que ahorita no, que no le puedo echar la mano y que pues no. Si esto es de lana, canal, dice, la neta no tengo ni para prestarte. Ay, no puede ser. Pues ahorita d é j a m e decirle a Juan para que vayamos. s、pues、e ¿Eh? r Ya le marqué a Juan y no me c o n t e s t e me dijo que está ocupado. Y le dije, es que mi r a tu hijo está detenido y agarré y me dijo, ahorita te marco, déjame ver si puedo conseguir algo de dinero para que tu mamá se mueva. Dice, porque ella es la que conoce este, por parte de tu abuelita a un licenciado y que no sé qué. Ay, no puede ser. Y no, y pues. Para sacarlo así por algo así grave, y quién s a cuánto te vayan a pedir, pero mínimo son como cinco mil pesos. Déjame ver. ¿Eh? Pero entonces, pero como. ¿No、estás, ¿Estás en Tlalpan o estás allá? Sí, ya llegué ahí a t l a l p a Pero no está él ahí. No, no está ahí él. Y, este, y tienes de aquí a, la, a las A a l once de la noche, según si no lo van a llevar al. Así que de menores o allá a San Fernando. c h i c o A ver, déjame hablarle, Juan. Pues entonces, este. ¿Qué hacemos? Solo que pasemos por ti, y a t i e e para. ¿Y pero qué hago mientras o qué?、Pues、el chiste es de que yo me empiece a mover. Pero pues dices que la gente no puede hacer nada con ella, ¿qué hacemos? p u no sé, tú dime o con quién puedes conseguir o qué hago.、Pero、es que tu hijo también, mamá, ¿para qué se le ocurre pegarle a los chavos así? Pues ya por lo menos le hubieran dejado el balón, por un balón se está peleando y l u e g o t ú que lo deja s salir esta noche. Mira, cállate porque tú hiciste lo mismo. Ajá. Ay, mamás. e ¿Qué edad s a e no entienden, chingada?、Ni、¿Por qué n o les habla y les diga? Espérame. Soquito l o c i te volvió a colgar, condenado. No manches. Hijo, ya tienes a tu mamá, pero bien chido y. Y、estás, pero no estás. O sea, estás es que, allí, es que pero no marcar, estás ahí. Marcar, ¿Y después? s e l hermano está, pero no está? O sea, tú estás en la oficina,、no. pero estás en Tlalpa. Pero el hermano estaba en Tlalpa, pero se lo llevaron a la j u s u a la... Ay, ya no sabe n a d e Mira, tú, tú nos, tu mamá no sabe qué hacer, pero tú peor, güey. <ríe> é c a m e la mano, pandita.、Pues, Así,、pues, sí, sí, sí. Yo estaba esperando el meterme. Pero tú ni siquiera das el pie porque estás diciendo que estás en la chamba, pero, pero de repente No, s o e sea que ten... me salí de la chamba fue lo que le dije, que ya estoy para allá, pues no me e s t á diciendo que dónde estoy, le dije que estoy en la de Tlalpan. Ok, ¿y, y dijiste que se había trasladado a dónde? e e s que a es que, Tlalpan 2, que está aquí sobre la p i c a c h o O sea, de Tlalpan lo pasaron a Tlalpan 2. ¿Te entendí bien o no? ¿Sí? Compadre. e、hey, h Sí. ¿Te entendí bien o no? Sí, lo trasladaron al t l a l t a n d o Bueno, entonces ahorita tú vuelves a entrar. Y yo voy a decir, familiares de Juan, por favor. Y te voy a pedir una firma. ¿Ok? Entonces t ú d o eso dice, oye, señora, perdón, o f i c i a l Ah, no voy a ser licenciado. Podía hablar con mi mamá, es que mi mamá está muy preocupada, o ¿Okay? k、ah. Bueno, a ver si rescatamos algo. Marco ahora. Las bromas en el Panda Show. Claro, m e j o r f m Bromas, excelente. e どうもありがとうございました。 ¿Qué hacemos? Qué? De Juan? Espérame, me están hablando. ¿Familiares de Juan? ¿Sí? ¿Usted quién es? A ver, venga para acá el mostrador, por favor. Sí, este, soy su hermano. ¿Ya le notificaron que fue t r a s l a d a d o a Talpan II? Este. Sí, me vienen los vi que he dicho este informe, pero no sé bien. No sé por qué esté el aquí, no sé si usted me puede informar. ¿Conoce algún abogado o va a querer que se designe a alguien por parte de la delegación? s u e é si m l t e el teléfono,、Nadia. por favor. ¿Está hablando conmigo o va a estar ahí con el teléfono? Apague ese teléfono. No, sí. e s p é r e n o、no、me cuelgues, s í h Con procedimiento. ¿Y u s t a ver lo que usted dice? Hermano, p e r m i t a e un segundo, no. A ver, abogado, no. Hay que ver. Hay que ver e lo t r o j u e o No. Bueno, mamá. Sí. Espérame, ¿eh? no me cuelgues. t e n g a mi mamá en la línea, no sé si hay posibilidad de que pueda hablar con ella. A ver qué se... dice, no l e entiendo, ¿qué? Que, Ahorita que vamos p a ver. t e n g a mi、allá. mamá en la línea, no sé、si、puede informarle mejor usted directamente.、Ah, bueno. Sí, buenas noches, señor. Licenciado Malpica, Tlalpan, ¿con quién hablo? Mucho gusto, p o n Eva. Mire, todo fue un, en un deportivo. Sí. Riña Juvenil. Sí. Ambos jóvenes.、Eh, y bueno, yo t e n o tercera en cuestión. Este, ¿usted sabía sobre los problemas de violencia que tiene su hijo? Nunca había tenido un problema de violencia. ¿Qué hace un joven de esta edad en un deportivo a esa hora? Y además, sin cubrebocas. Bueno. Bueno. Sí, a mí me dijo que iba a ir a ver a una chica. Iba arreglado、eh, el chamaco. ¿No tiene control usted sobre su hijo? o Sí b u e n Sí, bueno. yo estoy aquí al pendiente de él. Bueno, qué pendiente está, señora, ¿eh? Discúlpeme, pero los hechos son contundentes y hablan de otra forma. Mire.、Sí. Ahorita el problema es que está, que el otro joven está en la parte médica. Nada más. ¿Usted tiene abogado o quiere que le asignemos a alguien? No, yo creo que me van a tener que asignar a alguien, está verdad, porque no, no cuento con Porque el problema es que hay un problema de salud. Ajá. ¿Usted es creyente? Sí. ¿Usted es creyente? Sí. í r é z e l e al santo, a la virgen o al Dios que u s t e d d e p e n d e de su religión? Porque si realmente el joven Gerardo pierde la parte que le mordió, realmente va a tener problemas. Y s i va, va a ser t r a s a d a o un titular. Él abusó, le mordió. Así es. Y prácticamente. No puedo utilizar el término porque todavía no tengo el dictamen. Le fracturó, le destrozó. Y por respeto a usted y por el medio que estamos, no puedo ser un poco más claro o explícito. Sí, y a entendí. ¿Sí sabe dónde me mordió? Sí, por lo que usted me estaba diciendo. Te m i n o coloqué al el pollito pío, pues, para que me entienda. n、sí. Oiga, te lo juro por días que nunca había peleado con nadie. Con nadie. Yo no puedo asegurar ni puedo demostrar lo contrario. Solamente hablar、claro. con hechos contundentes, señor. Aquí el Ministerio Público está para hacer defender y se cumplan las leyes. Y este caso. Si realmente estamos platicando que pierde, si me permite el término del pollito pío, para no hablar términos corrientes, o el miembro, su hijo va a estar en problemas. Porque directamente eso no tiene fianza. Directamente el tutelar de menores. Esta condena mínima es de ocho años. Y cuando cumple los deciocho se va a ir a r e c l u s o r i o s a b e el problema? ¿El problema real? ¿Cómo puede destruir la vida de su hijo? Se ve un chavo sano. Sí, ya es que、Estoy、no. s t o y platicando con él. Se, se lo juro que nunca ha tenido problema s así con nadie. Señor, a pero hay que cuidar a la juventud, caramba. ¿Sabes cuántos problemas tenemos en Tlalpan? Porque los padres no hacen supervisión con los hijos. El 85-90% de los menores de edad que vienen a esta jurisdicción, los padres piensan que están en un lugar A, pero en realidad están en un lugar B. Y luego el bicho y sin cubrebocas. Por eso es bueno la supervisión, señora. Carajo. ¿Usted y yo fuimos jóvenes, o no? s i e m p r e decíamos que íbamos a tomar un refresco, por citar un ejemplo, ¿y a dónde nos íbamos? A una fiesta, a cotorrar con los cuates, a andar en el desmán, a echar el novio. Pero los padres siempre pensaban que estábamos haciendo un trabajo de equipo de la secundaria o de la preparatoria. O le miento, señora. Por eso importante, es importante la supervisión. Estamos en una situación muy difícil y en una ciudad complicada. Y además, en contingencia, semáforo morado. Con todo gusto, nosotros n e c e s i t o que su hijo aquí presente. O、sí. usted se lance aquí en la delegación, tranpanito que me firmen unos documentos. Sí. Yo sí le sugiero que es como un asunto delicado. Sí. Que si tienen la oportunidad, vean a un abogado privado. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. No que el abogado que se le designe va a estar en contra o a favor, sino que es un asunto muy delicado y sí se necesita un abogado especialista en casos de menores. Porque hay que demostrar por qué lo hizo.、Sí. Según las primeras palabras en su declaración preparatoria, sí. Fue realmente porque fue la primera parte que se encontró y sabía que sí lo podía doblegar. Pero señora, imagínese, fractura de pene de quinto grado. Por favor. No, no, no. ¿Sabe lo que significa una fractura de pene de quinto grado? O sea, el joven, el joven, el joven que tiene ese problema,、eh, mire, lo puede perder, lo puede amputar, porque ni i e s a d o se lo pueden rescatar. Yo soy médico, pero el h j o d n trasplante, no lo sé. Algo tiene que pasar, pero de acuerdo, del resultado de lo que pase, es lo que va a pasar. ¡Ay! ¿Le comunica a su hijo? Sí, gracias. A ver, joven, ¿quién me va a firmar? Su señora madre viene、bueno. para acá, o sea, ¿me va a firmar? A ver, tome el teléfono, ¿Toma? póngase de acuerdo c o n m i g a Sí, es、sí, que ahorita, ahorita voy a ir para allá. o y e pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Si Juan no me contesta tampoco, ya le estoy bajando otra vez, no me contesta nada. ¿Sabes qué? Este, voy a ir para allá con tu abuelita, a ver qué podemos hacer. A ver si le llama n la abuela. Mi abuelita está mala, se va a poner más mala. No, no, ahorita platico con ella, no me tarda. Ay, y, ¿y mientras qué hago? ¿A dónde tengo que firmar? ¿En Tlalpan o allá? Pues es lo que, es lo que ahorita tengo que checar bien. No sé qué te dijo. Yo no, no sé ay, qué te dijo. No sé qué estabas hablando tú con él. ¿Estás en Tlalpan? Sí. Pues a l l í es donde dice que quiere que firme. Ahorita voy para allá. ¿Y entonces qué hago? o c o n t i g o Sokito Loki volvió a colgar tu jefa. No manches. <risa> Es que te digo, para que se vea que hay u o l e s e n que ya sabe que su papá, si le dicen, se enoja. ¿Y existirá la fractura de pene de quinto grado?、No. La neta, no lo sé, carnal. Lo único que sé es que tengo que. En este jueves 18 de febrero del 2021, gracias, yo regreso. t o s los uracarados, estamos de regreso en este jueves 18 de febrero del 2021. En este programita 620 del Panda Show para Claro Música. Muchas gracias por 620 programas. Todo esto gracias a ti. Para toda mi gente, los Estados Unidos, 855-2611804. De todo el país, 800 Pandita. Por el WhatsApp, mensajito: 553-72634-82553 Pandita. -553, Facebook: Panda Zambrano25. Y bueno, pues ahora sí regreso con, con el buen Jorge. ¿Qué onda, Jorgito? ¿Qué pasó, pandita? Pues ya tenemos a la jefa. Te falta a ti rematar. Tú, tú eres el quebraste para la broma, Jorge.、Pues、sí, panda. Este, ahorita lo que, lo que estoy, lo estoy viendo es de que mi mamá ya subió como abuelita, ahorita tiene abogados, y si no es de que ya le están marcando. Oye, pues yo te sugiero, m i esta es mi idea. Tú ya sabrás qué haces. O sea, como las cosas ya se pusieron de peso, le dice: ¿Sabes qué, mamá? Ya ahorita ya se puso bien, c a m i ó n Este, ya vino un médico a hablar con el licenciado. Y el, este chavo, el Gerardo, este,、pues、la verdad es que, pues ya, pues ya le van a amputar el. Pero s i lo dices llorando, ¿ok? Que la fractura estuvo bastante g e n a l Entonces le van a tener que hacer la operación jarocha. r Entonces, ya sabes que ya hablé ahorita con el Ministerio Público y, y pues sí lo van a mandar al, al titular. ¿no? Pero llorando. Y tú le d e c í a viste, mamá, por tu culpa. Porque siempre he hecho lo que quieres. Tengo c h e No s ha visto la cara de imbéciles. Y ya la terminas. ¿O a ti cómo te gustaría terminar? Pues sí, Panda. Así está bien. d e telate? Ya. Órale, marcamos ahora. Escuchas el Panda Show por Claro Música. ¿Qué tal, amigos? Los saludos a Olga García y su vocalista de La Rolladora. Y quiero invitarlos a que sigan escuchando las bromas en Claro Música. No se lo pierdan. Las bromas en el Panda Show. ¡Brom,、oh, excelente! ¿Qué pasó? Pero es lo que te digo. ¿Por qué? Ya le estuve marcando a Juan, dijo que él iba a ir.、Uh -huh. ¿Y entonces tú no vas a bajar o qué? ¿O qué hago? Pues ahorita v oye con mi mamá, porque me dijo él que ahorita venía. Que él iba a ir para allá, que yo no me saliera. Tengo aquí a la niña, ¿cómo la dejo sola? ¿Y tú te dijo, mi abuelita, o qué? qué? Ay, Le hablé por teléfono a tu tía, pero me dijo que no, que no le dijera ahorita nada a mi mamá, porque si no se vaya a poner mal. Dijo, él me dijo que iba a ir para allá. Sí. ¿No llegando? No, pues me, no. De hecho, ya este, me estaban diciendo que pues, no, o sea, que, que el chavo se puso bien grave y que y a lo mejor a n t o n c e s le iban a tener que trasladar. A ver, ¿qué pasa? ¿Sí? Pues sí, sí. Sí, sí. Sí, s e Sí, sí. s e sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. s u s a Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. s a Sí. Sí. s n Sí. Sí. Sí. Sí. o í Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. a í Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. r í Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí Pero, pues no, dice que no me puede echar la mano sobre esto. Yo no me puedo salir, la niña está aquí. Sí, déjame, te lo paso porque, ¿qué crees? No sé qué te vaya a decir porque sí se puso ya esto bien. Un cañón y no, no sé ni qué hacer. ¿No, que no está ahí? El chavo, está aquí el licenciado, el ese señor. A ver, pásame. Bueno, ¿sí? Sí, a sus órdenes. Sí, esa l persona que me llamó hace rato, ¿no?、Eh, bueno, no soy la persona que le hablé. Ahí difiero de ese punto. Soy、Ajá. la persona que accedí a hablar con usted porque la llamada se la hizo el señor Jorge, su hijo. Yo no le hablé a usted. Atraeremos、sí. ese punto. Bueno, pues desgraciadamente ya nos dieron el parte médico. Ajá. El joven Gerardo, pues desgraciadamente, perdió el miembro.、Eh, y bueno, pues no sé si usted ha conseguido el abogado. No, mire, no puedo ni salir. Tengo a mi niña aquí. Y su papá de mi hijo y vivir para allá. ¿Qué edad tiene su niña? Tiene siete años. ¡Tráigasela! ¿Cómo me la voy a llevar? Necesito que firme los documentos y vea usted las declaraciones pertinentes. Yo entiendo, pero su papá va para allá. ¿Entonces que firme su otro hijo? Pues sí, es mayor de edad, mientras que firme él porque su papá apenas va para allá. Bueno, después no diga que no se lo comentamos. No, sí, señor. Ok, se lo comunico. A ver. Surfers, usted va a firmar el documento. Bueno, mamá. Bueno, oye, ¿sabes qué? Este es、pues、el papel que me están dando para firmar e s d e l traslado. Pero Juan va para allá. ¿Yo qué hago con la niña? La niña no la puedo dejar sola. Oye, espérate, ¿Qué? me están diciendo que es algo peor. ¿Por qué? c ó m o soy el Panda Show. Ay, qué tarado eres. A toda máquina. ¿Qué paposo eres? ¡Qué broma! ¡Ah! Cuando te v e a te voy a p a r c i a r Oye, mamá. No tienes nada que hacer, ¿verdad? No. Déjate trabajar, déjate estar trabajando. Oye, m a m Oye. ¿No se te ocurrió encontrar otra más menta? Baboso. Parado. Oye, mamá. ¿Y sabes qué? No lo creía porque mi hijo no es así. Ajá. ¿Eh? Su hermano no es así. Señora Eva, buenas noches. No,、bueno, no, a Habla a Dan Zambrano para h a c e r l Señora Eva, o y a echar un hechizo desde aquí para que se les quite.、Ah, ay, ¿Qué, qué, a poco es bruja o por qué el hechizo? No, no. n e c e s i t o ser bruja. ¿Por qué el hechizo, Jorge? e c ó m t A v si me da aquí un paro. Okay, y, y diga, no, mira, es que no te iba a dar el paro porque ahí estaba cerca Juan y está a por ahí Delia. Y, pues, si te ponías mala, pues iban a echarme la y mano. Y déjame decirle que su, hijo, que su hijo es bien t a r i m a p e n d e cuarón. Dígale a v i n í c i u o que se ponga a trabajar, que deje de e s t a r c e r a s a n d o Pues supuestamente está chambeando, imagínese.、Mm, supuestamente. No t e n g nada que hacer el canijo, pero cuando lo vea, lo voy a patear. Ah, ¿En Ah, h el p o l l i t o pío o dónde lo va a patear? h a y mérito, para que s e haga realidad lo que están diciendo. Oiga, señora, está enojadita, doña Eva. Sí, soy muy enojada porque eso no se hace. ¿Por qué está enojadita? A ver. Pues dígale que por qué no se la hizo a tu mujer. A ver. ¿Por q u e ella sí lo manda a dormir en el suelo? ¿Por qué no se le hicita a tu vieja, compadre? No, es que era para que mamá escarmentara un poquito y no, la dejara menos de mi, mamá, a mi carnal, ¿no? No, no, espérate, espérate. Es que oye, yo entendí, doña Eva. Oye, dos o tres. No,、separado. no, no, no, mira, tu hermano no tenía mucho que se había ido, por eso yo dije, ¿y a jugar? ¿Pariste a jugar se arregló? Doña Eva, ¿me deja decirle algo? Ahora es un chamaquito. No es un chamaquito que、si、ande ahí causando problemas. Él juega básquet, b o l í g fut... o n Ay, sí. Ahora resulta que es un gran hijo. O a sea... s La noviecita y l los... o no, no, no es que sea a lo mejor un gran hijo, pero tampoco es. Bueno, ¿me deja hablar? Doña Eva, ¿me deja hablar? Sí, ver, bueno, le voy a comentar que cuando yo le cuestioné a Jorge el por qué le quería hacer esta broma, él、Ajá. me comentó, bueno, es su punto de vista, que usted es demasiado. ¿Cuál es la palabra que me dijiste? Suelta, consecuentadora con su hijo Juan, ¿por qué? t e voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque le tengo confianza, nunca llega borracho, nunca llega mal, y me dice, mamá, voy y regresa bien. Ajá, por eso. Porque si yo viera que se juntara con el montón de dragón y bien, viniera borracho, viniera mal, no lo dejo salir, lo entierro. ¿Yo oíste, a Jorge? a sí, sí. Que diga, Jorge, cuando、no、ha visto que llegue tomado. No, pues por eso no llega. Ya, ya vio que por eso no llega. ¿Alguna vez no ha llegado、tú? a su casa? ¿Qué? ¿Eh? ¿Alguna vez ha faltado a su casa? No. Ay, hijo. Jorge, sí, pregúntele nada más cómo le fue. Señora Eva j o r e ahí es... jamás volvió a salirte. ¿Juan es su consentido? Pues es mi consentido, pero pues es mi hijo menor. Ay, entonces el chiquito es el bodoquito. Ay, por eso ¿Ay? es que. No, no sé, pero、pues、a lo mejor Jorge. Ay, oigan, quiere... oigan, ¿y qué van a hacer cuando tengan un difuntito, eh? ¿Qué tal si da, le da un paro? A ver, le hubiera dado un paro. Iban a tener que cooperarse para mi e es, n eso, eso nos dijo Jorge. Para mi entierro. Para el café, para el pan, para todo, ¿eh? Ay, señora, ¿cómo creen que vamos a desgastar el tiempo en eso, por favor? No, s no, i、si、lo desgastan en eso. t No, señora, no. Pero ¿por qué se enoja conmigo si Jorge fue el que nos habló para hacer la broma? Porque、ah. usted se presta para eso. Ay,、sí. y a poco usted no se、pues、r e í d No, usted de... no lo puedo golpear, pero a él sí lo puedo golpear. Dígale n que cuando venga, mejor se prepare. Sí. Bueno, entonces él lo demandaría por violencia a un tarima p e n d e c u a r o ¿Por q u e te querías demandar, n i q u e nada? Por eso la demandaría. ¿Sí? No me demanda. A usted. Mientras、eso. ya me desquité. No se enoje, doña Eva. ¿Eh? ¿No quiere que le mande la manzana prohibida? a a r qué la manzana prohibida? Ándele, para que le dé una mordidita. Ándele, ¿eh? o no. Y así me viento un hechizo, del que quiera. Ahora le voy a avisar a su papá del hijo porque si no, ahora va a estar preocupado. o q le voy a decir? Es que es una bromita. Sí, e p a l d a e p a l d a Mande. mande. Dile, dile que él ya sabe que yo le marqué antes. Ah, no, pues díselo tú. Ah,、sí. pues entonces también lo voy a patear. r ¿eh? o s e a que el papá de Juan no es el papá de Jorge? No.、Mm, ¿Cuántas manzanas prohibidas ha comido, señor? r a <risa> ¿Mm? ¿Mm? c u á n t a s Ay, no, de veras con usted. Ahora ya entiendo, ahora ya entiendo por qué Juanito se h consentido, o ¿eh? ¿Sí? Quiere decir que la manzana que、ah, le hizo a Juan es que es, ajá, estaba es, más arroz. Es, él es de un bueno, papá muy、bien. querido. Ah, ya viste, Jorge. Sí, ya, ya. Todo sale y cae bajo su propio peso.、Man. Y、Así、cree que, que... Lo voy a... ya no lo voy a querer a Jorge porque ya ve. ¿Y, y ¿quién, es tu papá, Jorge? quién es tu papá, Jorge? Ya, ya falleció.、Ah, con sí, razón. p o r eso. Con razón habla de difuntitos y todo tu j e f O s a o cañón, eh! Oiga, doña Eva. ¿Y, y, tú, y tú todavía vive con el papá de Juanito o no? Aquí estamos, no es verdad. d v i v e n juntos o no? No. ¿Y eso por qué? No,、oh, pero aquí está, siempre. Ah. pendiente de su s h i j o s Y a las visitas conyugales, claro, está. Claro, que no deben de faltar nunca. No, pues sí, pero yo creo que como que hacen falta porque le escucho medio amargada, a a h ¿eh? í Como que. ¡Ay! Oiga, yo iba a estar bien contenta, ¿no? Con semejante bromón. ¡Ay! Pero s o no salió chida, la neta. e s í bien chida, que sí me la creí, ¿eh? Pues claro, pues es broma, señora. ¿Eh? Jorge, despídete no, de, de tu mano. No,、André. pero si p a r a e s o se la pintan solos, ¿verdad? Abuelita, ¿no? Sí bueno á n d a l e Yo escuché en el radio Ah, sí, o sea que ya había escuchado las bromas del、Una、Panda. u n a vez,、show. sí, yo venía en un taxi y ahí venía escuchando. Ah, ¿y, y, te y, y que, que qué te le estaba b o t a d o Estaba botando e a Qué malvado son, s qué mala onda, pero yo nunca caería. Y mire,、ya、siempre、caramba. todos los oxicones dicen lo mismo. No, <ríe> yo nunca caí en la broma con el Panda y. <ríe> soquito, loqui. v a v o s a leer hablar a su papá de mi h i jorita, me la s o n r a g a r Oiga, ¿y le gustó su bromita o no? No, pues no me gustó nadita, ¿eh? No, ¿y, y, y, cuál, y qué broma le tocó escuchar cuando iba en el taxi? Ya ni me acuerdo. ¿Y se rió o no se rió?、Pues、aquí me estaba riendo y a la vez dije, pobre señora, ¿cómo le ven la cara? ¿Sabe cuántas personas se han reído en este momento de usted ya de haber dicho, pobre señora? <risa> ¡Qué ole! ¿De veras con usted? No, le mandamos un besito, con todo respeto, ¿eh? Ay, pues ya, aunque sea, ¿no? <risa> Ay, mire, quiere otra manzanita prohibida, ¿verdad? d <risa> Quiere que le implantemos otro chamaco, ¿verdad? No, gracias, Anda muy querendona, ¿eh? Díganle al papá de Juan que le cumpla, señora linda. Le mandamos un besote. Mira qué bonita se ríe, qué bonita, que tenga un excelente jueves. Nos vemos, bye bye. mientras tanto, nos vamos con más bromitas en este febrero 18. Ya lo sabes, vía WhatsApp 553 Pandita, Facebook Panda Zambrano25. Y estoy en c h i m a l h u a c a n ahí está l i s e t ¿Qué onda, l i s e t ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pamá. ¿Qué me cuentas, mi querida l i s e t ¿Qué haces? Pues aquí. Aquí, este. Todavía como que pensando la broma. ¡Ay, mira! ¿Y la broma para quién es? Para mi esposo. ¿Qué se llama? Gerson. Gerson, ¿y qué estás pensando de la bromita con Gerson?、Ah, pues mira, y bueno, déjate cuento un poquito. Yo, este.、Um, llevo cinco años con él. Pero、uh -huh. y, uh, siempre, siempre hemos vivido en casa de sus papás. Ok, siempre de arrimados. <risa> pues algo así, p a b i t a ¿Y eso como por qué, mija? Porque el casado, bueno, el juntado. O sea, un p O q u i t o un poquito así como que cada quien en su planta, pero finalmente, pues, casa de mis suegros. Ok. Y mis suegros、pues, s p u e le dieron un terreno a mi marido y、uh -huh. supuestamente iba a construir mi marido, pero. Pues fue uno de los motivos por los que me fui de, de ahí de la casa. Tiene un mes que me salí. Ah,、eh, o sea que ya te saliste, ¿no? ¿Estás con él ya? No, tiene un mes que, que pues le vine acá a vivir con mi mamá. Ok,、Igual、oye, pero, sube, sube pero. Pero, ¿qué l e suegros. s con es lo que te llevó a tomar la decisión de pues prácticamente separarte? Pues porque, pues como que no le echaba ganitas. Como que, pues me decía, no, pues sí, ya vamos a construir y vamos a comprar muebles y pues nunca hacía nada, ¿no? Y de hecho,、mm. yo trabajaba y lo apoyaba con los gastos y así, pero pues.、Ah, pues no, no、okay. le echaba ganitas y pues por eso me fui. O sea, medio huevón, así como el pan, ¿no? d a <risa> <risa> Oye, l i s e t pero. Pero Gerson y tú, ¿están casados o solamente juntados? Pues sí, juntaditos nada más. ¿Juntados? ¿Y hay chamacos o no? Sí, tengo un niño de cuatro añitos. ¿Un niño de cuatro años que se llama? Ian. Ian, Ian, Ian ¿está contigo o con Gerson? Conmigo, conmigo, sí, está conmigo. Ok, ¿y si lo ve en este mes? ¿Lo ha visto o no ha visto a Ian?、Eh, sí, q u é creo que, pues, Gerson y t o quedamos en que pues yo me iba a regresar, ya que pues él más o menos empezara a comprar material y eso. Y、uh -huh. eh, ahora sí que pues ya para algo seguro, porque pues ya no regresarme con su papá. O sea, prácticamente tú le dijiste: A ver, del terreno que te dieron, me haces una casita y regreso contigo. Si no, Nel, debo entender que así está la jugada. Ajá, sí, algo así, Órale, o sea, ya estás harta. O sea, ¿quieres que te haga tu casita? Sí, sí, sí pues ya. Como que ya muchos años la aguanté y pues y ya. Ya lo que quiero, pues e s sí. Pues que nos independicemos como familia. Ok, haces bien, haces bien, porque si no le pones. Este, o no lo presionas, pues se ve que es medio decidioso, ¿no? Ya cinco años, por f i n c o días, para que e s u v i e r a n b u s c a d o Oye, y, y bueno, ¿y de qué se trata la bromita, l i s e t t e para q u、pues, i e n son? Pues mira, ahorita, es, pues así como que él me ha visto indecisa en que si me regreso y no,、uh -huh. porque pues él ya quiere que no s regresemos y que pues dice que va a ser p a r material y va a empezar a construir. Y pues yo a veces le digo que pues sí, que sí, sí, me voy para allá y que para que le、no、echemos ganas y todo. Pero de repente le digo, no, ¿no sabes qué es, que yo no me quiero regresar allá. Entonces él me a v i s a así como que, pues, con d e c i r igual, de que pues, entregué así y yo no le quiero regresar. Entonces quiero que, pues, que entre tu pandita, como que diciéndole que, pues, que pues, me deje. O sea, o sea, como si tú ya hubieras, o、bueno, me hubieras conocido hace un mes, aquí, o le digo. Pero así de rápido, ¿no, ¿no tienes algún exnovio, alguien, alguien con un poquito más de historia? Mm, no, pandita.、Ay. Es que, o sea,、mm, lo que pasa es que aquí donde vive mi mamá, este, no conocíamos, de hecho, aquí en Chimalhuacán. Chuma, en、uh -huh. Entonces, este, pues s de hecho, apenas igual、eh, podría decirse que conozca varios de b u e de n o b a n c o que yo trabajé en uno. O sea, ¿tú trabajaste, tú trabajaste en un banco. Ajá. ¿Hace cuánto tiempo trabajaste en un banco? Pues tiene medio año que me salí, palizada. Ah, pues entonces ahí está la historia. Pues nos conocimos en el banco, mi reina. Desde ahí, somos amigos,、Ajá. hemos sido amigos. Yo siempre te he pretendido. Ahorita que llevas el mes separada, pues ya estoy sobres, ¿no?、Ah, vale, sí. Oye, pues, ¿qué te parece que, este, que Que le haga esa narrativa? Nos conocimos cuando trabajabas en el banco. ¿El banco dónde estaba, Ubicao? d、eh, Sobre la carretera m é x i c o t e s c o c o En, eh, en la, la México-Texcoco. Con eso, ok, ¿cómo se llaman este, los papás de Gerson, tus suegros?、Eh, su mamá se llama Ofelia y su papá se llama Carlos. Ofelia y Carlos. Y mencionaste al principio que habías tenido problemas con alguien de ellos. Sí, con mi suegro. Y、con、prácticamente、Carlos. él me dijo, como que no, pues ya, ahora sí que si te gusta y si no, pues ya b ú s q u e l e o ya hagan su casa. Y pues fue、okay. cuando yo me salí. Perfecto. No, yo no voy a soportar. Entonces aquí tengo un elemento para atacar. El suegro Carlos. ¿Yo ya conozco a tus papás o Nel Pastel? ¿Cómo, cómo? Yo ya conozco a tus papás o no. Dentro、eh... de la broma. Conoces a mi mamá.、Okay. Porque con el nombre de、boca. mi mamá y mi papá, pues no. Nunca, ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu mamá? v e r ó n i c a Verónica. Ok, tiene cuatro años y sí lo registró este ejército, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho nunca nos habíamos separado hasta apenas. Tener... Digo, que llevo un mes aquí viviendo con m i mamá Ok. Parte del match y de la historia podría ser que nosotros vamos a empezar a vivir juntos Si voy a pelear por ti porque estás embarazada de mí. ¿Podría caber esa posibilidad, o e n é l、eh, Sí, sí,、como. Entonces, está、pues、la p o s i b i l e d a d No, es que me importe, no, no, no, no, no, m o no, n a no, no, no, no, no, no, a o n a s o no, n s e o no, no, no, i o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, o no, n no, n no, no, no, no, no, no, o no, n no, ¿Hace cuánto tiempo que Gerson y tú.? Es que. Pues sí, la última vez que, que vino, pues, pues sí nos v i m o s De hecho, te quedo aquí en casa de mi mamá. ¿Y hubo opción? Sí. Ok. Sí, pero... pero hace cuánto de eso? No quiero detalles. ¿Una semana, dos semanas, tres semanas, un mes?、Eh, hace como. Ya van a ser quince días. Ok, perfecto. Muy bien, quince días. Y antes de esos quince días, ¿cuándo fue la última vez? No, pues como un mes, yo creo. Un mes. Entonces digo, para que más o menos hagamos las cuentas, ¿ok? Sí,、uh -huh. Porque hace quince días estuviste con tu marido, ¿de acuerdo? Sí. Digamos, digamos que fue a principios de febrero, ¿vale?、Uh -huh, y antes de eso, antes de eso, que un mes antes, digamos en, en diciembre. Ajá.、Uh -huh. Digo, platícame para, para más o menos saber y poder decir cuánto tiempo llevas de embarazo. Por eso yo sé que eres que es mi hijo. O que estás sí, embarazada bueno, de mí. Sí, de hecho, se puede decir que. Entonces, pues a h o r a sí que estoy saliendo con esa persona antes de venirme para acá, ¿no? Bueno, a ver, haz tus cuentas más o menos. ¿Podría decir que tienes cinco semanas de embarazo?、Mm, sí. Ok, perfecto. Empiezo yo, me sigues la corriente. Vamos a pegarle con todo. Señores, las bromas están en este Cast to Show. ¿Qué tal? Les habla Doña Lucha. Quiero que me pongan atención porque vengo aquí a presentar formalmente una queja con este que le dicen el panda. No fue hacer una broma ya mi c o l o n i a fue decir que él era el papá de mi hijo el chino y que ya estábamos regresando. Y lo único que ocasionó es que don Sebas, que tiene seis mueblerías en la lagunilla, Y que me estaba pretendiendo, ya me lo espanto. No se vale, cuídense de este señor, el Panda. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Mmm, bromas, excelente. Dile que me llame Marco Antonio. ¿Vale? Bueno. Bueno. Bueno. h a b l a Marco Antonio. Sí, qué tal, buenas noches. Bu buenas noches, este. ¿Gerson? Así es, ¿qué es Lala? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Oye, este. ¿Tienes tiempo? ¿Podemos hablar? Claro, dime, ¿qué te p u e d o ayudar?、Eh, mira, es que estoy aquí con l i s e t t e Ella y yo nos conocimos cuando estábamos en el banco, ahí en la sucursal sobre la México-Texcoco. Y bueno, necesito hablar contigo, me urge, porque estamos, ella y yo, ¿Sí? este, ya está confirmada. Tiene cinco semanas de embarazo. Está bien. Y bueno, pues necesito hablar contigo porque sí、pues, está nerviosa, ¿no? Sabes que durante todo este tiempo que ustedes han estado separados, este, bueno, pues esa es una、uh -huh. cuestión ya de ustedes, ha estado indecisa. Este, ves que tu papá se portó pues, bien p r a n g a n a con ella, ¿no? Ella、uh -huh. y yo siempre, siempre fomos amigos. s、pues, algo que sí siempre quiero dejar claro: nunca tuvimos nada que ver ella y yo. Pero, pues cuando se separaron, nos vimos y, bueno, pues no. Yo, yo creí que pues, no iba a haber embarazo, pero p、pues, u está e s embarazada、eh, y p、pues, u estamos e s tomando la decisión de, pues, de formar una familia, ¿no? O sea, lo de ustedes ya, ya fue, pero sí quería tocar contigo un tema que creo que nos compete a los dos, porque. Mira, la relación que tú has tenido con l i s e t t e ya fue, pero pues ahora va a tener un hijo mío. No sé si vaya a ser un niño o una niña. p e r o Sí, pero espérame. A mí sí me gustaría que Ian、pues, fuera hermano de él o de ella. Entonces, pues, yo quería ponerme de acuerdo contigo, y bueno, ella va a hablar ahorita contigo, que lo mejor sería pues, ponerle u e s p mis apellidos a h í para que cuando nazca su hermano, pues sean prácticamente、Ajá. hermanos, ¿no? Yo creo que sería lo mejor. Y lo más saludable para ella.、Pues tiene, ¿Sí? apenas, <risa> tiene apenas. t i n apenas patada. Ok, entonces te la paso y se ponen de acuerdo. Ok. Va. Mi amor, dice que sí, sin problema. Sí,、pues、como lo platicamos, sería lo mejor. Bueno. ¿Qué, Pachón? Ay, pues yo no. Pues es que te dije, Gerdón. Desde cuando que las cosas iban a cambiar. Y si quiero saber s i n g u i r las cosas, t a e u r o choro. Tu... ¿Qué? é q u Show. <risa> ¿No? s、sí, i、sí, piensas que es una broma. b u e no está bien. Pues por algo no me ha regresado,、profesor. ¿no? ¿Está bien? ¿Qué bueno? Por algo no me ha regresado y pues. Pues sí, ahora sí que. Tú dudabas que yo, a sí que. Pues yo no puedo. Pues abortar ni nada v e c s obviamente. Pues a s u m i r las. Tus、pues, consecuencias、Ajá. y pues. Pues ni modo. Pues. De hecho, yo con él. Pues me llevo bien, o sea, lo que quiero es que no te r m i n e m o s mal ni, ni nada, porque s、pues, obviamente tenemos un hijo y pues no quiero que u、pues, estemos e s mal. ¿Luego? Pues, pues sí, a sí que pues, pues no sé, igual y si quieres, pues ya no veo, pues ya ni siquiera ve a, a Ian. Porque、veo. de hecho a él se lleva muy bien con él y todo, y pues, y e l ni siquiera pregunta por ti, la verdad. Entonces. <risa> Pues igual, y. Pues sí, igual. Para que sepas. No, pues nos está dando el avión, chaparrita. Pues ya sabe todo. <risa> Con razón, por a v o o u e no、pues sí、se enojó? No, no,、como、nada, no. Como que no, no sabe. Como que no sabe al 100% que es una broma o no. Te voy a decir una cosa. Este. Si él se hubiera enganchado. Fíjate que a mí me, me llamó mucho la atención cuando yo le hice el planteamiento. ¿Viste? Ya ves que lo tomó. Sí, sí,、pues、órale, va, sí, sin pedos, va. Es que s í es.、Sí. Y después, no, ya es que cuando, cuando tú entraste, lo Pero... dijo Clarito: Dijo, n a d me estás haciendo una broma del panda, s h o w <risa> Y después、wow. el avión sototó, te s e í y luego, tú te d í、sí, y luego, y luego. Pues en fin, l i s e t h t e mando un b e s o Bueno, ya estamos de regreso en este jueves 18 de febrero del 2021, programita 621. Saludos para todos los carnales de habla hispana, para todos los compatriotas de los Estados Unidos que sé que le están sufriendo con el clima. Así que ánimo, y si quieren algo calientito para que a m a l c o y e el asunto, una broma chubidubi, pues e n v í e n o s un WhatsApp al 553 Pandita, 553-726-3482, o si es posible, comuníquense, 8 5 5 2611804 en toda la República Mexicana, 800 Pandita vía Facebook, Panda Zambrano25. Y bueno, en esta noche estoy en Iztacalco. Ahí está el buen amigo Julio. Y lo saludo. ¿Qué onda, Julio? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Pandita, buenas noches. Buenas noches, ¿qué haces, Julio? Nada, aquí, mira, queriendo bromear. ¿Ya rugiste la broma para quién, compa? Lo que quiero es hablarle a mi exnovia, decirle que, que fui hoy al seguro, que me encontraron una infección muy extraña. Ajá. Que a l l abajo i t se me puso todo negro, me hicieron unos puntos blancos. ¿sabes? Le voy a decir que se llama, no sé, la infección del, del Dálmata. e l d Ándale, la infección del Dálmata está buena. Entonces, ella acostumbra mucho irse con sus papás a Veracruz. Ajá. Decirles que este este virus nació allá en Cuba, que llegó por el puerto, que es un virus muy extraño. Y este, pues, que ella puede estar contagiada, que no s e a n que se venga de volar a la clínica. O sea, h a c é r s e l a grande. ¿Cuándo ingresaste? Hoy en la mañana, que fui a mi, a mi consulta y me l e t u v i e r o n desde la mañana. ¿Hoy hablaste con ella por la mañana o no? No, no he hablado. Le envié un mensaje, le puse que me urguía hablar con ella. Ok, hoy a las 9.30, consulta con su médico. Ok, k s a b e el nombre de tu médico o eso? ¿Vale gorro? No, e s vale gorro. Perfecto. ¿Y la chiquiringuilla se llama? Dice e a Este, entonces tienes la enfermedad, el, el, el, el término, digamos, público es la enfermedad de la, la infección del dálmata, que son manchas、Ajá. negras ¿Cómo? y blancas. Ajá. Bueno, ¿Y le hablo para qué? Pues decirle que, como yo llegué a tener relaciones con, con ella, que, que ella puede estar infectada. Y como supuestamente el virus nace, bueno, acá i n v e n t á n d o lo nace allí en Cuba y que por Cuba se metió por Veracruz. Es un virus muy importante y no quieren que se propague, la necesitan retener. O sea, decirle que también ella puede ser infectada. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas de relación con, con Grisel? No, ya, ya tiene rato que terminamos. Ah, ya te... terminamos, bien? terminamos bien. ¿Ella está en Veracruz ahorita? No, está aquí en, está en el s t á en e Estado. No sé muy bien en qué parte, pero sí es en el Estado. ¿Empiezas tú la broma o le empiezo yo, obviamente, explicándole que estás en el doctor y papá, papá? Pues, ¿cómo sería、si、más razonable así? Pues yo creo que tú, ¿no?、Para、sí, ¿no? Deblo que sea nervioso. Habitada, y... Oye, pues, sí, échale un buen choro, ¿eh? O sea, sí, rugo, yo... ¿sabes qué? Mira, estoy enfermo, te te pasan los No, no, ya tengo que la. p í d e l e una disculpa,、me、oye, perdón, ¿sabes mi, qué? No. Mira, no me gustaría molestarte, molestarte sé q u e Eh, bueno, pues tú tienes tu vida, pero bueno, pues esto no lo podía dejar pasar. Hoy tuve consulta en la mañana, ta ta, y la vientas el choro, los antecedentes, y rematamos con el médico, obviamente, pues certificando que tienes la enfermedad de los a e d a l m a t a carnariasis. <risa> ¿Ok? Hola,、pues. Marcamos ahora. Pandita, soy Raúl Sandoval, v o No te me vas a ofender, pero preséntame a tu jefa, ¿no? ja ja ja. Las bromas en el Panda Show.、Claro, mmm, bromas. Bueno, ¿quién habla? Giselle. ¿Quién habla? Giselle. ¿Habla Giselle? Por favor, me puede comunicar con Giselle. ¿De parte de quién? De Julio. Ay, de Julio. Mira, habla la abuelita. Este, ella, márcale a su casa. Ok. Están、gracias. allá. Ándale, pues. ¿Le, ¿O le dejas algún recado? No, yo después no puedo. Ándale, pues. Oye, la abuelita buena onda, ¿te reconoció? ¿O no te reconoció? Pues、ojalá y no. Ojalá. No, pero no, no marchen a su casa. Les voy a d a otro nombro. Oye, porque te habló te habló muy familiar. Y ¿eh? te habló así como diciendo: Que así como diciendo nada. Te faltó decir: ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? <risa> ¿Qué te has hecho, papá? <risa> Oye, ¿por qué tienes miedo de m a r c a r a su casa, p o r qué no? no. Que, que, que a su casa no. A, a este, sí, ¿Por p o r qué sí, la sí, casa, sí, ¿no? ¿Por qué, por qué no? Porque. digo, con ella terminé bien, pero como que con su familia no. Ah, ¿y、como、pero qué pasó yo, con la familia? Pues, ¿qué pasó con la f u e Con el señor me llevaba muy bien. Y, este, pues, digamos que a ella la, la dejé por la que es actualmente mi novia.、Mm, con razón. Y, pues, como o sea, que con ella sí se arregló el problema, pero su familia lo, lo vio muy mal por mi padre, ahí está, ahí está, ahí está. Pás, pás, pás. Bueno. ¿Y usted? Bueno, ¿qué pasó? ¿Estás con papá? No, no estoy. ¿Amande? No quiero hablar con. No estoy aquí en la 21. ¿Mande? Estoy aquí en la 21. ¿Estás en la 21, estás lejos de d de... tus papás? ¿No están ahí? Ustedes... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Estás e s s t á con tus papás? No. Sí. Bueno, aléjate de ellos, no quiero que escuchen nada. Ya me alejé. Mira, estoy aquí en la clínica, me recibieron, hay, hay un problema. ¿En dónde? En la clínica, te voy a explicar. No te v i e s a espantar. Ajá Escúchame, no le voy a decir nada a tus papás, por favor. No Mira, lo que pasa es que en la mañana a consulta, lo que pasa es que pues, ahí abajo me veía unas manchas negras con blanco t e n í a s muy a a n c h s Sí m raras. Entonces, por eso decidí venir a, a la clínica. Ajá Entonces, esta, me estaba comentando el doctor que esta enfermedad es muy c o m p l i c a a Me estaba preguntando con quién. Había tenido relaciones en los últimos siete meses. Y Entonces, este, pues le dije, ¿no? le comenté de Betty.、Uh -huh. Digo que es urgente hablar contigo. Ahorita el, hasta, Digo, ahorita estoy hablando así de、eh, Cabando. No te vais a espantar, que es muy, muy peligroso. Supuestamente esta enfermedad viene de Cuba. ¿Pero qué enfermedad? d m a e ¿Qué enfermedad es? Tiene un hombre llamado. Ay, le dicen la enfermedad del Dalma, a s a b s Por l a la enfermedad del alma está. Por las manchas que te salen.、Ajá. Entonces, e t e pues, me, está, me están de cerca, me están preguntándome, interrogándome. Y t e pues. Ah, le dije que sí, que contigo había estado. Me dicen que si no conocían a alguien de Cuba o que hubiera estado ahí cerca o que hubiera estado en Veracruz. Me acordé que tú ves que t e había sido con tus papás últimamente.、Ajá. Me dicen que por ahí llega el virus, que、oh, necesitan. Las pilotas de mi nació y ahorita me i e n e n un t a v Y voy a e si me puede acercar. Y algo s estoy muy preocupado. Me está dando mucho miedo. Y ahorita me están diciendo los doctores que es necesario, mam, ¿Sí? para examinarte y ver que no hayas tenido tampoco nada. Porque dicen que esta enfermedad incluso se, se contagia por la boca si llegamos a tener sexo d a d O sea que yo también la puedo tener. Sí,、si、ahorita te la puedes tener. Y si tú llegas a besar cualquier otra persona con la boca, lo pudiste haber contagiado. O sea, no ha tenido ningún síntoma. ¿Síntoma de qué? Pues sí, a mí allí tengo que empezar a salir puntos negros y ronchas blancas que me empiezan como a carcomer. O sea, no, está feo, g i s e r Ya tengo mucho miedo. Yo no tengo nada de eso. O sea, no me han dado. No tengo ni siquiera. Es la única persona que conozco que llegó por ahí, Gister. O sea, muy... piensas que yo, o sea, piensas que yo soy de no ser neta. ¿Mande? Yo no puedo creer eso, a n e t a Por eso, aunque tú no lo hayas contraído, tú puedes t e n e r l a porque la pudiste haber contagiado por medio de mí.、Ah, mamá, no. Ya es que, que tú, tú y yo nunca patrilla, nos. No, mandarlo, no, este, Bien, pues nos ¿Sí? protegimos. ¿Mande? Ves que nunca nos protegimos. ¿Qué Siempre sí nos protegimos, César. No digas que no, porque sí nos protegimos. Pero、bueno, las últimas veces ya no lo hiciste. No es cierto. c u a n las veces que nos. lo i Mira, las veces que. Las veces que lo hicimos y todo, fueron. Las últimas veces que、sí、lo hicimos sin contar. Todo eso. Por eso, Miranito, que venga. No sé, ahorita s i que i les digo al doctor que vayan por ti, les digo que estás a q u en la ventina, n 1 es que de veras, y es que esto es muy, muy fuerte, no, no sabes cómo se me ve. César, neta, esto yo no me puedo salir. ¿Eh? Ahorita, yo no, ahorita yo no me puedo salir. Y dice, ¿yo qué hago? No sabes de la b o r a n o que estoy, o sea, desde la mañana estoy aquí internado. Y ahorita lo que tengo es de celular, me no s e podía haber llamado. Nada más n e s i t entonces, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Por, sí, por eso、tóxico. es que te quería ver, por eso que quería ver c o n t i g o Tú t que, que ver los resultados de análisis para ver la patología correspondiente, e s o No, d e s ni t o de tu ayuda. Esa es e t a Yo qué pasa. Es es es es es es es con alguien que tú hayas estado, cuando estoy, cuando vimos. Nadie con nadie estuvo, es decir, me... cosa, Martínez, ¿Sí? usted, cuando tú y yo no, tú ando bien. n c o Cuando tú conmigo, y yo ando bien, tú ando v i e s tú ando b i e conmigo, yo nunca ando bien.、Si、en un momento dado usted ha probado substancia, no convenía. <risa> ese ¿Sí, e por favor, d í m e la verdad. El c u e r o m n u que yo no, que yo no... Me me lo. lo bien, cortar, me lo quieren cortar, i s e l Me lo quieren cortar. Es un giro Está... muy peligroso.、Eso、es decir, yo que quería si no lo tuviera. e s madre s la enojas con estas manadas. Por favor, ayúdame. ¿Qué, no. quieres que, ¿Qué quieres que soy yo? n e t e venga, por favor, ve. Necesito、no、es que te hagan los estudios, a ver si tú lo contraes o quién fue la que me c o n t a g i ó y por qué no me le llamas a t u novia? ¿También anduviste con tu novia? ¿Estás con tu novia? Porque c u a n、no、o hablas a ella yo dije, si ella no me tiene. Ya le hablamos, ya le hablamos. a m g i e n viene para acá, tienen que hablarle a todas las personas con las que estuve. Todas las personas con las que estuviste, entonces yo quiero decir que en el tiempo que estuviste conmigo también e s t u v i s t e tú y、si、los cuernos. ¿Quién se entiende que esta enfermedad se contagia hasta por un beso? j a m á s que sí s a s No hay ninguna enfermedad que se c o n t a g i e por un beso. ¿Mande? No hay ninguna enfermedad que se contagie por un, un beso. Dime, Gifil、si、entiende que es una enfermedad no, muy dinero, extraña. m、no、a n No se vea con t a g i e r aquí en México, que es una enfermedad muy extraña. Los doctores por lo mismo no hablan de ella.、Quien、es muy extraña esa enfermedad. Nace la en Cuba y solo se ha la presentado las... en tres personas. Por parte de la c l í i Tu a No o sé q u i é c u á n d o p o d r s venir a la clínica? ¿Cuándo podrías venir a la clínica? No solamente podemos partir de un. Contigo. n esto c e i que venga e l d í a l o antes posible. Ya sea corto o a la r e i d a d i pensar con no, quién es tu v i j a Aquí me dices un beso. ¿Qué? Con quién, todo, con todo, todo. Incluso con q u i e n tomaste agua. Es t a e s una enfermedad muy es extraña. Ni s e de, es de veras. Estamos en p e l i d o s No le das la meta. No, no sé si crees que no. Meta, no te c r e ¿Cuándo t e o c u á n d o te he mentido? ¿Quieres hablar con el doctor? Puta madre, César. No, ¿Quieres No hablar con el doctor? No, no quiero hablar con nadie, César. ¿Cómo lo sabes? s m a n d e s ¿Tú crees que te tonterías? con n a d m a n d e s ¿Tú crees que te mentiría?、Pues, ¿Cuántas veces no has mentido? ¿Quieres que te pase al doctor? ¿Quieres hablar con él que te explique las enfermedades? ¿Cuántas la veces has enfermedad? ¿Cuánto ¿Cuánto no has mentido? Es el, el, me el me director、mentido? general de Lincoln que está aquí c n t i g o no te e s t o y r o m e a n d o como una maca. ¿Quieres hablar con él? una máquina que está funcionando. A ver,、sí. doctor. Mente por l o j a el aceite, pues es que no se puede hacer.、Eso. Le c o m u n c o el teléfono, por favor. Mire, Ella es una de las personas con las que estuve. Este, se la comunico, se llama Gisela. A ver, ¿cuál, ¿cuál de la lista? A ver, está Fabiola, Gisela, Laura. Gisella. No, no, c u á l d i todas? Gisela. Gisela, a ver. La número 3, a ver, Gisela. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien. ¿A su s órdenes s estos... c u á l es su duda? Pues las dudas de este. Es... q u e l e le p a l paciente Julio sí fue ingresado a esta clínica a las 9:30. Tuvo consulta con el doctor Cineros, s que es su m é d i c o、bueno, y haciéndole un análisis y una revisión que presentó algo de comezón y algún tipo de supuración por parte del miembro inferior, fueron hechos unos análisis clínicos y, bueno, arrojó un resultado bastante desafortunado para este momento. Eh, eh, dígame qué él estuvo platicando, el paciente, para ver de dónde retomla la conversación y、pues、con darle la explicación. Pues con q u i e n se había acostado y que si yo la traía. A ver, actualmente、si、usted es、engañado. su pareja o es una de sus exparejas. Vámonos por el principio. ¿Exparejas? Sí. b u e n o aquí tengo una lista que nos dio de 16 personas, de 16 chicas que han sido sus parejas sexuales. Sin protección. Aquí la tengo como número 13 y está marcado que tuvo relaciones sexuales con usted por última vez en el mes de enero de este año y tuvo sexo sin protección. ¿Es correcto? Pues todas las veces le la hicimos sin, con protección. La, la, la, últimas veces sí le hicimos así, pero.、Mmm, solamente, duró un yo、poco. le recuerdo una. Yo solamente le recuerdo una cosa. No importando aunque sea la mínima penetración. Cuando una pareja tiene una relación sexual, aunque sea la mínima relación, un roceo, como le llaman、eh, popularmente la puntita, con eso basta para poder contraer algún tipo de infección de carácter sexual. Háblese, háblese de la enfermedad o del contagio, incluso puede ser el virus del H. ¿El、eh, virus pero de qué? bueno. Del, del, del papiloma humano, del VHS, cualquier tipo de enfermedad, estamos hablando que se puede contagiar solamente con el roce de las partes íntimas. Yo le recomiendo, no sé si usted hasta qué edad escolar、eh, haya tenido usted, pero creo que si usted utiliza el sexo con responsabilidad y se ocupa del debe de saber que tiene que protegerse uno de los. Eh, mejores métodos anticonceptivos y de protección es el c o n d ó n porque debido al látex y debido al material que está hecho, precisamente funge como f u n g i s i v a para matar varios tipos de bichos ¿sabe? y v a r o tipos de cuestionamientos. Así que si usted me dice, doctor, solamente tuvimos un poco o no. Sé que me quiere decir con nada más poquito una relación o unas relaciones íntimas sin protección, usted aunque haya tenido contacto. Déjeme decirle que el cuadro clínico que está presentando este paciente es una enfermedad que proviene del Caribe, principalmente de Caribe y de la República Dominicana y de la isla de La Habana que entró por lo que es Veracruz. Su nombre técnico se llama, lo hace Dálmata Carniasis. El nombre vulgar es el mal del Dálmata. ¿Qué es lo que presenta en su parte íntima? Una decoloración por parte del miembro con unas manchas blancas, con unas manchas negras. ¿Qué es lo que presenta? Un olor fétido, presenta una supuración, demasiada comezón que al momento que él se ha ido rascando con sus propias manos, no solamente h a. Pues ya ha despegado gran parte del cabello público, sino simple y sencillamente empieza a tener y presentar lo que son cuadros carnosos que han sido arrancados.、Eh, él me comentaba que usted tiene contacto con el estado de Veracruz. Lo tengo aquí asentado, es correcto. Hemos ido a mi topa así unas que otras veces. Usted、Nos、ha tenido、pientes? con algunas otras personas, señorita Giselle, relaciones sexuales, aunque sea de roce, con otras personas. ¿Sin protección? No. ¿Con ninguna? No. A, a, mí, a mí, de verdad, yo se lo digo. Le pregunto esto para poder ver un análisis y poder descartar. A mí, su vida personal y su vida sexual, de verdad, es algo muy, muy personal. Pero sí me interesa saberlo para ir descartando o para darle algún consejo médico referente a la situación que nos compete. Porque hemos hablado ya con nueve muchachas,、eh, ¿Nueve? y bueno, hasta, hasta ahorita nueve. Tenemos nosotros la labor y el compromiso de ponernos en contacto. Ya llegaron cuatro de las chicas que han estado siendo realizadas. Por eso me gustaría que me hablara con la verdad por usted mismo, para poderle ayudar. Si usted me dice, doctor, yo no tuve. Relaciones íntimas con el señor Julio, solamente e s t a m o s descartando, y usted me está diciendo que solamente un roceo o parte sin culminar, no tengo el detalle. Pero el chiste es que usted juntó su parte íntima con la parte de él. ¿Estamos de acuerdo? sí De cualquiera de las formas, pero usted tuvo contactos, tuvo roceo. Eso quiere decir que en realidad sí tuvo contacto. Bueno. Mi pregunta es: ¿cuántas parejas sexuales ha tenido, señorita Giselle? Ay, que lo que es a b e r Pues para poder sacar una conclusión. ¿Una? Para ver si usted puede ser portadora o no. ¿De qué? ¿De qué? O sea, de e n f e r m e d a d en lo del Dálmatar. Claro. ¿Presenta ¿Una? alguna decoloración? ¿Presenta usted un olor fétido? No. ¿Presenta ardor, comezón? No, nada de eso. ¿Algo que usted haya notado raro? No. Ninguno. Ninguno. ¿No i n n g u n o quiere que le siga haciendo más cuestionamientos? No. Usted está en su derecho. Muy bien, le comunico al paciente. Lo único que le puedo yo recomendar es que vaya con algún médico, algún médico de su confianza, para que le hagan alguna revisión y algunos análisis y usted sabrá su cuerpo y su salud.、Muy、no,、bueno. de h e c h o me lo voy a hacer. Bueno, claro, se lo recomiendo, de verdad, por su propio bien. Le comunico a Julio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches, q u é pasó? ¿Qué te dijo el doctor? Me iba a preguntar que si yo había estado con otros chavos、si、y que si había tenido relaciones con él contigo. Y entonces, ¿entuviste? e c o n r a s c n é No, si está. yo te había contado con mi ex, hijo, lo que había pasado y todo. ¿Mande? Yo y a te había comentado lo de mi ex y todo, o sea. ¿Cómo es q u é vamos a hacer, y i s e l y o no puedo estar aquí encerrados por ti? ¿Por mí? Sí, ¿Y por qué no? ¿Cómo hay? a no, no, no, espérate. Tú tienes las cosas. a no, no, espérate. Y. No. A ver. ¿Por ti? ¿Por qué estoy aquí encerrado? ¿Por mí? m a m á n e c e s a r a n e n t e con eso no se puede ir aparte. Mira mi... Dije, ¿cuánta casa has estado? Dieciséis, me a l g o decirme al doctor que tenía 16 en tu lista, 16 chavas, y a h r a la tercera, César. Tú fui s t e la culpable, dices. Entonces eres la única c a p i t a l d e e s estado e de Veracruz. n o madre. Yo, l o única y tú cuando te fuiste a Acapulco y esas mamadas. Me está diciendo el doctor que entró por el Caribe. ¿Por、no、qué estoy aquí? ¿Por qué? A los. Sí, Yo ya me dejé de d e c i desde hace un buen de rato. No entiendo por qué e s d e s mamada. ¿Vas a venir a la clínica o qué vas a hacer? ¿Dónde? ¿Vas a venir a la clínica o qué, o qué vas a hacer? No quiero salir, m e a h o r i t a ¿Qué quieres que les lleve a mis papás? ¿Sabes qué? Voy a ir a la clínica. ¿Qué van a pensar? O sea, a h o a algo pasó. Pero no sé nada. Entonces. Y de hecho, así me iba a hacer análisis y todo eso para ver si estoy bien, ¿ok? Ajá, entonces. ¿Qué quieres <ríe> ¿Cómo que haga, s e te... s i l i a o que. ¿Por qué te crees que ya. Bueno. o g i s e l l q u é Una última cosa. ¿Qué? Ay, pero y. se pasa? ¿no? a a l g u i e q u é No te he dado comedor, ¿No, no has tenido nada de eso. No. Dice, ni la verdad, o sea, ¿qué no te he dado? Te estoy diciendo、no、la verdad,、conmigo? no tengo nada. Dice, o sea, de veras, o sea, yo no puedo estar solo aquí. Nadie más ha vivido ese estado. La o sea, neta,、dice. yo no tengo nada. O sea, entonces, ¿para qué te v a s a ir a hacer, hacer estudios? porque no porque porque así yo lo quiero porque si cada cada mes tienes que hacer tu revisión por higiene por todo o sea,、no. yo por eso lo hago c u a n o te ha salido más bello de lo normal que, que, que no normal. nada nada olores no tus l es que de veras que está muy raro nada que está parece que traigo un perro ahí n d yo parece que traigo un perro ahí Yo no te sé dio nada, César. ¿sí? O sea, tú supuestamente d e c i d i s e ser que no haya todo con condón y todo, y siempre d e c i m o s así. Así que ahora no me vengas a d e c i r que por mi culpa estás ahí, que por mi culpa, ¿sí? o sea, todo es por mi culpa. Mira, César, yo estoy contagiado, p e r d ó n a ¿Mandes? e ¿Me Yo estoy contagiado, p e r d ó n a m Es No e lo que s e p a s o sea. Yo nunca voy a perder. Si me contagiaste, me...、si、yo nunca p e r d o n a j e a una persona así. Yo me alejaría de esa persona. ¿Y sabes qué? Cada quien se Perdóname, dice. No te v o y a p e r d o n a r Mira, si te contagiaste. Si me contagiaste, me creí que mi vida me... Tú, perdón, en mi vida me volvió a saber neta. Pero porque estás viendo en la. En el me perdono de que estoy metida. Y no me quieres ayudar. Eres. Y a e r y yo les p r o b l e m a e n que tú no puedes meter a mí con mi s p a p á s con mi familia, con todo. Dice. Pero, d ó pero vale. No, perdón, a t e de qué. De Todo lo que has hecho, todo lo que me has hecho. ¿Y luego de esto? Pues, eso es mi aparte. ¿Dónde? Mira, eso es desde los estudios. Hablamos de q i é n es a l g o q u é Pues, ahí no. Nada más ya yo y yo. A ver, ¿qué es? A ver, qué, ¿con cuántas ¿Eh? cosas has estado, César? Neta, ¿con cuántas cosas has estado, César, neta? ¿Sí es que, la qué? La carne es débil. ¿Dónde? La carne es débil. ¿Qué? La carne es débil. Ya lo había escuchado antes. La carne es débil. Qué débil eres, neta. Nunca me los predique. e No, pues nada más te quiero decir que me perdones. No. No era la intención c o n t a q u a r t e que no se te ve su camina. Mañana en la mañana el mal del d e r m a t a p o se g u n t a esto que mañana temprano me lo tengan que cortar. Y tú ires el último día que lo veo. n y a Ya. Ya valió. Entonces, s s a b e o q u e tengo que ver? m a m á te pido perdón. Y por favor, r q u e te v a y a s a checar, Val? e Yo sé que estoy bien, y la verdad, yo no tengo nada. m u é v e t e del lugar porque no te escucho. Que yo no tengo nada. ¿Y yo? ¿Y por、aléjate、qué j a te v e l a s Aléjate de la tela. Perdón. Bueno, ya.、Yeah. Pues yo espero que. Ojalá y no tengas nada, Gise. Que me perdones. El, el mal del de, alma Ya está muy avanzado, no, no queda otra prisión. Mañana a las 10 entro a cirugía. Ajá. Y pues m e lo v a n a c o r t a r Ok, espérame. ¿Qué pasó? ¡Oh! Ah, sí, ya la quité a la tableta. Bueno. Bueno. Sí. Yo estoy m u r i ó n d o m e ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? e d ó n t a d ó n d e ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? e por ó n d e ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? e d ó n e ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? e d o yo... por d ó n o e ¿Dónde? e d ó q u e ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? e tú n d e ¿Dónde? ¿Dónde? e d ó a d e ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? e d ó n e s la culpa. ¿Por qué yo...? Y a ver, ¿por qué no l o b l a s a tu mamá? ¿Y ¿Por y qué no estoy contigo? e s t o sea? y de aquí, está ella aquí. Sí, ¿Y a mí quién es? Te... Mira, dímelo,、sí, bueno, c a... o m hace por tu culpa. A ver, entonces, ¿por qué no está tu ¿Tú una una novia con ahí contigo? Porque es tu mamá. Ella pasó ya, ya pasó, n Ah, í ¿Y está ahí contigo? No, no está aquí conmigo. Te digo que me tienen aquí solo. Sí, Ella ya pasó y no tiene nada, ¿no? ¿Van bien? Ella ya pasó y no tiene nada. ¿Y yo por q u e si lo s s e t u d i o s l a pasan hasta mañana. Hasta mañana le entregan los estudios. Doctor Darío Cerda. p e r o me puedas perdonar, ¿vale? Doctor Darío Cerda. ¿Y u s e d favor, de presentarse a la urgencia. Bueno. ¿Qué pasó? Espero que me puedas perdonar, ¿vale? No, nunca te d o y a perdonar, r e s t á Si esto es en verdad, neta, no te la vas a acabar. ¿No me la voy a qué? Neta, no te la vas a acabar. Si Nunca ¿Y había hablado en serio, pero si esto es verdad, no te la vas a acabar, neta. Si esto es verdad, si eso t es verdad. Si yo lo tengo, tengo, o sea, si yo lo、no, tengo, no te la v a sacar. a b a Te voy a escuchar que es lo peor de todo. Quiero que escuche. Sí. ¿Cómo soy el Panda Show? Que esto es una broma. ¿Qué? ¿Cómo soy el Panda Show? Que esto es una broma. A toda máquina. ¡Qué broma! a q u broma! ¡Ja, ja, ja! hola Giselle. Buenas noches, estás en las bromas del Panda Show. Oye, es una broma de tu amigo o de tu exnovio? Lamentablemente, ex mi exnovio. ¿Y son c u a t e s o no son c u a t e s No sé qué、oh. pensar. Oye, ¿te gustó tu bromita? La verdad, no. Oye. ¿Qué?、No、sé. Tenían los ovarios hasta la garganta, ¿verdad? La verdad, sí.、No、sé. La verdad. ¿Y、sí. qué bonito se oye? Hasta la máquina. Oye. Cuando lo me... vean, no se la va a acabar. A ver, Grisel, Grisel. Grisel. Te debe dejar una moraleja porque, bueno, ustedes terminaron, eres una chica joven. Vas a tener tu vida sexual activa y, y bueno, ya sabes que siempre debes de tener sexo con responsabilidad. Eso dice, d í g a s e l o a él. Porque si no, ya sabes que el más del Dálmata. n o me la c r e í a al principio no. Oye, aquí no、oh, se lo digas a él, más bien esto es de los dos, porque bueno, esto es de pareja. No, bueno, no, no se las creí. No, que la cale.、No, lo bueno es que no la creíste y estabas casi chillando. <risa> pero bueno, Julio, dile a Grisel por qué le hiciste la broma. Ándele. Sí,、no sé si no、sé muy bien,、si no sé si eh, muy bien. No、ah. se te entiende nada, pero muy bien c h i d o tu broma, de verdad. <risa> <risa> Espero que te haya gustado tu bromita, mija. Sí, me ha gustado. Oye, estás toda que no te la crees, así, estás toda. Es que no me la creo. Ah, y, y, lo bueno, y lo bueno es que dices que no te habías creído la broma, o sea. <risa> o sea, al principio no me la creía nada, porque estaba yo sacando mis prendas y así de no, pero así de no. Ya después como que me callé al 20 y dije, e q u é es una broma o qué?、Oh, oye, ¿qué hubieras hecho en caso de que hubiera sido verdad? ¿Qué hubieras hecho? Lo mato. No, no, neta, ya hablando neta, neta. neta. Neto. No, pues cómo lo vas a matar, eso no es cierto. <risa> o sea. Oye, oye, e por qué le tiene miedo a tus papás este Julio García? Porque, pregúntaselo a él, él me cambió por otra chava. ¿Te engañó? ó Sí í t e fue infiel? Muchas veces, me imagino. ¿Y tus papás se enteraron? Pues no, no sabe nada. ¿Sí, entonces, ¿qué tiene que Si no sabe nada, entonces, ¿por qué tus papás no lo quieren? Porque mi papá me vio mucho llorar y me quiere mucho a su oreja de papi. ¿Cuánto tiempo tuvieron de novios? Como tres años, dos. ¿Y, ¿Y la sufriste cuando terminaron? Sí. ¿Y ahorita lo sigues queriendo o ya? Ya fue. Ya fue. No, la neta, la neta. <risa> Él lo sabe. Oye, ¿entonces qué hubieras hecho en caso de que hubiera sido verdad? o y pues decirle a mis papás. ¿Y tus papás qué hubieran hecho? <risa> lo mato. <risa> bueno, pues en primer lugar, mi papá lo busca. ¿Y qué edad tienes, Grisel? Dieciocho. Y mentalmente, ¿cómo cuál? Es <risa> que es poca. Unos 14, 13. Menos <risa> 10. Bueno. Que tengas buenas noches,、eh, y Ojalá esta broma te sirva de、sí, experiencia. Experiencia. Gracias.、Uh -huh. Y más que tienes 18 años, imagínate, te falta mucho por vivir. Ya nos vamos del Panda Show a través de Claro Music en este jueves 18 de febrero del 2021. Mañana viernes regreso con más diversión. Soy el Panda Zambrano. Buenas noches. Pásenla bien. Pasa los días pensando en su risa, su piel, sus ojos de luz. z、uh, uh, uh, uh. Por las noches le prendo la radio, me meto a mi Twitter y ahí estás tú uh, uh, uh, uh. Tú no lo sabes, pero si preguntan quién me gusta Digo que tú,、uh, uh, mamá Y no te había dicho nada, pero ya Las ganas de decirlo no puedo aguantar Bandita que chavocha está tu mamá